la luz de la revelación Buenas tardes, amigos. ¿Cómo están? Estamos transmitiendo una vez más a través de Radio Uriantia completamente en vivo esta emisión de Mensajeros de Uriantia un domingo más. Recuerden, todos los domingos a esta hora en la cita a través de Radio Uriantia, ¿por qué? Porque estamos los Mensajeros de Uriantia y en esta ocasión estamos muy contentos porque vamos a finalizar con la gran trilogía de la rebelión de Lucifer. Y como siempre lo hacemos en este espacio, dejamos que primero se presenten las damas que nos acompañan hoy. ¿Cómo están a mí? Adelante, amigas, para presentarse, por favor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Yo soy Flor, Flor Robles. Es un placer estar aquí. Gracias por por reunirnos cada semana. Es es un placer hablar de todos estos temas que nos tienen fascinadas. Y amigos que nos están escuchando, eh ojalá disfruten el programa. Eh ojalá y al igual que nosotros, eh también les motive para estudiar más y para conocer más sobre nuestra historia, nuestra nuestro planeta. Hola, buenas tardes. Soy Irma Aguilar de México, radico en Cancún y también este espero esta vez sí quedarme la ocasión pasada tuve un, un una ligera este desavenencia aquí en casa y pues hay que salir, pero ahora sí me dejaron toda para poder estar con ustedes. Gracias. Sí, Mairam, ¿cómo estás? También está enamorada. Muy bien, muy bien. Estoy muy bien. O sea, gracias de, desde Lima, Perú. Eh, estamos uh, ahora tratando de culminar nuestra saga de las tres cosas importantes sobre la rebelión de Lucifer y hoy día vamos a concluir feliz porque eh muchos Amigos, hermanos, conocidos y todo lo demás están escuchando la radio y les pareció fascinante toda esta historia. Nos estamos escuchando en estas siguientes líneas. Excelente, y también nos acompaña Mora, nuestra gran amiga Mora. Gracias, saludos a todos, a todos los lectores, con... a todo el equipo de Ray Durancia, un gran saludo desde Argentina. Excelente y bueno, también nos acompañan nuestros grandes amigos eh Floyd y Cristian, ¿cómo están, amigos? Bien, gracias Adiós a Dios, y todos ustedes, hermano, ¿cómo les va? Excelente, ¿y cómo estás, Cristian? Muy bien, gracias, es un placer estar aquí y Espero que todos los que nos oyen disfruten del programa. La tercera parte del programa La televisión de Lucifer. Creo que faltó de de presentarte a nuestra gran amiga Cami. Si ¿Sí estás todavía Hola. en la en la el audio, adelante Cami. Hola a todos, mi nombre es Cami de Sierra desde desde Colombia, eh tengo problemas con el internet, entonces entenderán que me he caído. No me había pasado eso, pero aquí estoy. Eh, porque estoy aquí feliz porque hoy es el el capítulo 3 de de la rebelión, que es muy interesante y muy apasionante. Exactamente, amigos, exactamente el día de hoy concluí un ciclo de 3 programas que se realizaron a los cuales les hemos dedicado mucho cariño, muchísima reflexión. y sí, se han recibido muy buenos comentarios de este espacio porque estamos tocando precisamente aristas que son un tanto cuanto diferentes, que son un poquito más coloquiales, pero esos es mensajeros durante, es la opinión de aquellos que estudiamos el libro de Uriantia, obviamente basado y fundamentado todo en lo que nos dice la quinta revelación y por, y por supuesto como siempre lo hacemos, vamos a comenzar con la teoría. Recuerden, los dos primeros capítulos están ya en los podcasts, están publicados para que los escuchen, el primer capítulo fue el inicio de la rebelión. El segundo capítulo este eh trató a hacer acerca de toda la rebelión aquí en este mundo y en ese capítulo vamos a platicar cómo es que culminó la rebelión. Este gran evento cósmico que tanto daño hizo a muchos planetas, entre ellos el nuestro, y que bueno, hubo una forma de terminarlo y el día de hoy vamos a platicarlo. Comenzamos con algo de teoría, ¿quién quiere hacer la introducción? Sí, yo quería yo quería hacer eh un comentario porque Ya vimos, primero lo vimos desde el punto de vista del sistema, lo que sucedió en el sistema, cómo se originó la rebelión. Posteriormente vimos cómo se se introdujo esa ese esa idea de rebelión aquí en el planeta y toda la secuencia de cómo se desarrolló. Y ahora, bueno, hoy en día estamos viviendo los efectos de lo que sucedió hace mucho tiempo de la rebelión. Y justamente nos toca a nosotros entender qué fue lo que pasó. cómo se dio para poder entender qué es lo que sucede hoy. El nombre revolucionario en realidad es eh, encuentro difícil comprender plenamente el significado y entender sobre todo ¿no? los sentidos de lo que es el mal, el error, el pecado y y la iniquidad inclusive. Y entendiendo esos detalles a fondo y los vamos a ver hoy, los vamos a tratar hoy, podremos eh llegar a la conclusión del por qué se dio. en qué fue lo que falló, qué fue lo que lo que sucedió y cómo nosotros hoy entendiendo esos conceptos y entendiendo lo que pasó, podríamos hoy en día evitar nuevos errores, evitar nuevamente caer en el mal, inclusive en el pecado y hasta en iniquidad. Y no solo eso, sino además plantearnos una nueva perspectiva, o sea, cómo cómo nosotros, porque de hecho nos va a tocar a nosotros acabar con los resultados de la rebelión, cómo nosotros plantearnos objetivos o alternativas de acción de manera individual que obviamente afecta a la salud y al destino del planeta para no volver a caer en un error y, al contrario, ayudar a que nuestro planeta empiece a caminar rumbo hacia la etapa de luz y vida. Exacto, tal y como comentas eh Flor, es muy importante eh entender que la rebelión no ha sido culminada al 100%. Se podría decir que terminó lo que es la parte eh de la batalla, pero falta todavía el juicio final del de, de todo lo que se ocasionó y sobre todo del autor intelectual de esa rebelión. Obviamente, en el transcurso de este programa vamos a hablar de eso, pero sí sí es muy importante tal y como tú comentas, este eh, esclarecer de que todavía nosotros somos parte de esa solución, que no está todo zanjado, o sea, todavía queda en nuestras manos poner punto final, carpetazo final, como se dice, eh a este a este gran evento que, bueno, la verdad de hecho mucho daño y del cual ya hablamos en dos programas. Este es el tercero, amigos. Si ustedes están escuchando este podcast o están escuchando esta este audio en cualquiera de las redes de de Radio Urantia, eh eh de manera diferida, recuerden que hay dos capítulos antes. Entonces, les recomendamos que los escuchen primero y ya lo continuamos con él. Adelante, seguimos avanzando entonces con la teoría. Lo que pasa es que en eso sí tienes razón, no solamente que nosotros el hombre en realidad, el ser humano es lento en la percepción de que la perfección y la imperfección contrastantes producen pues el potencial del mal. A eso sumemos que la verdad y la falsedad contrapuestas crean un error desconcertante. ¿no? Y en el caso de la si bien es cierto que tenemos la dote divina de la elección eh de libre albedrío, resulta que en los reinos divergentes del pecado y la rectitud O sea, andamos nosotros buscando persistentemente de la divinidad, pero eso en realidad eh yo me queda como conclusión de que somos el único animal en el mundo capaz de contemplarse tres veces con la, misma... con la misma piedra y con el mismo pie. Hasta hasta canciones hay de eso, ¿no? Sí, sí, sí. Y en realidad es que tiene que estar Tenemos que estar en un en un ambiente donde hay mal error y pecado para poder ejercer el libre albedrío. Y a fin de cuentas ahí está el detalle. ¿No? Exactamente eh las las religiones nos han nos han este recordado muchas de sobre todo las las religiones judeocristianas sobre la existencia de esa gran característica del del creador, el otorgar ese gran don, ese libre albedrío. Y, y tal pareciera que ya es algo tan dicho, tan trillado, que no suena como algo muy natural, pero si realmente analizamos lo que de lo que se trata, eso da eso aterriza mucho de los conceptos y de las dudas que hay respecto a por qué ocurrió la rebelión, por qué la dejaron eh, primero que por qué primero ocurrió, por qué dejaron que ocurriera y por qué duró tanto. Pues todo se basa en el libro de Ridley. Yo creo que sí valdría la pena dedicarle un programa específico a ese tema. Hoy vamos a estarlo mencionando mucho, eh pero pero sí sí vale la pena eh, eh meterse mucho ese tema porque explica prácticamente todo lo que ocurre a a nivel de la de la creación evolutiva, ¿no? Claro. Y, y este, que, por ejemplo, hablamos de de los Homininidae, ¿no? Primarios, secundarios, son de las órdenes que más se acercan a la raza humana y justamente esa es la razón, entre más estén cerca de nosotros, más eh similares a nosotros deben de ser para podernos comprender mejor. Y ahí es donde radica eh el mayor uso de un dilema del río, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las personalidades que que nacen en el paraíso, bueno, ellas ya son perfectas, ya no tienen que decidir siquiera. Por otro lado, el hecho de que nosotros tengamos la disyuntiva de tener que decidir es es un placer, o sea, finalmente es es es una forma de construir nuestro futuro, ¿no? Y bueno, en realidad el pecado es potencial en todos los reinos en los que los seres imperfectos, digo, como nosotros por ejemplo, tienen la dote de poder elegir y saber elegir entre el bien y el mal. Y, y de hecho la presencia conflictiva misma de la verdad y y de la no verdad, o sea, el hecho y la falsedad, eso es lo que constituye el potencial del error, ¿no? El, el tener los dos escenarios y ser receptibles a a tomar cualquiera de los dos igual equipacándonos, ¿no? Pero quiere decir entonces que entonces esa creencia que nos han dicho que los dioses, o sea, crean el bien y el mal y permiten el pecado y la rebelión que es no, no es cierto entonces. No. No, no, no porque es una decisión personal. O sea, cuando el Padre te otorga el libre albedrío, eh te pone en la posición de tú decidir, o sea, en realidad la ex, la acción deliberada del mal es lo que constituye el pecado. Y una acción de li, elección deliberada es, es tu propia decisión, o sea, tú escoges, tú decides, tú eliges. Ajá. Entonces, la elección deliberada del mal eso es lo que constituye el pecado. Ahora, el rechazo volitivo, o sea, con voluntad de la verdad Eso significa error, eso es error. Y vamos más allá. La búsqueda persistente, o sea, ya es de manera continua y con conciencia del pecado, búsqueda persistente al pecado y del error, eso ya cae en la inmitidad. Mhm. Uh -huh. oh, wow, el el el programa pasado hizo un pequeño sibel muy burdo, la verdad, este me me llamaron la atención en redes sociales, como siempre pasa. Dijeron, "Oye, ¿cómo te atreves a comparar a, comparar a Lucifer o la Nonndandex con con la degradación que ocurre con un asesino serial, que fue lo que comenté la semana pasada? Pero realmente, realmente sí se puede aplicar un concepto así en vista a la degradación mental que estos que estos este seres, estos desafortunados seres eh eh sufrieron, ¿no? Obviamente hay un punto de no retorno siempre en en una mente desequilibrada." Eh eh y de eso vamos a seguir hablando porque hasta el, hasta el final, hasta el final, ¡oh misericordia con ellos! Y se les preguntaba y se les volvió a preguntar y se les volvió a preguntar y esta gente siguió insistiendo al grado de que todavía hay unos cuantos o al menos un par que siguen cometiendo la inequidad, ¿no? O claro, por eso es que si yo rechazo la verdad, es error. Cuando elijo el mal deliberadamente, recién cometo pecado. Pero si cometo el pecado varias y varias veces así como los errores, entonces cometo iniquidad. ¿Es correcto? Sí, sí eh la la parte consciente, ya cuando lo haces de manera consciente y repetida, iniquidad. En realidad bueno, no está mal el ejemplo, claro, lo que pasa es que los entornos son diferentes y el juego es diferente. Un asesino aquí estamos en un nivel planetario y nada más en su entorno, ¿no? eh los landelandes de Tierra Riba estaba jugando con muchísimo más, o sea, ella era todo un planeta galaxia ¿sí? y todo un sistema, o sea, 1000 mundos. Claro. En realidad, como he hecho es igual. Fue búsqueda de conscientemente no hacer lo que tenían que haber hecho. Y repetidas veces. Sí, pero de de todos los problemas confusos que surgieron de la rebelión de Lucifer, ninguno Seamos sinceros, ninguno ha ocasionado más dificultad que el fracaso de los mortales evolucionarios inmaduros para distinguir entre la verdad y la verdadera libertad y la falsa libertad. Sí, totalmente, porque la verdad la libertad verdadera en realidad es la búsqueda, es la búsqueda de la verdad, eso es lo que queremos, ¿no? Es la recompensa a un progreso evolucionario, a todo lo que hemos vivido de manera evolucionaria a lo largo de toda esta existencia, y la libertad falsa Pues es una decepción sutil del error, ¿no? Del tiempo y, y el mal del espacio. Pero Mairan, ¿a quién te refieres al hablar de los mortales evolucionarios? Que fracasaron. Mortales evolucionarios son todos los seres eh mortales porque bueno, mor morimos, ¿no? Nacemos y morimos. Evolucionarios porque vivimos en esferas, planetas de tiempo y espacio que se consideran evolucionarios, el porque hay un proceso en la evolución que marca un cambio desde el punto de vista, desde un estado animal, ya no es así, bueno, no vamos a hablar ahorita de la implantación de vida, pero vamos a hablar nada más del de animal, hasta ser seres de perfección espiritual, que son mortales no, claro, no se en se la vida. No se refiere, sí, la acá, la acá la Irma, acá clarísimamente no se refiere en ningún momento durante a, aquellos que sobrevivieron que ni siquiera uno uno fue que falló, que éramos nosotros que estábamos en la carrera mortal ascendente de los finalistas, ¿no? Bueno, la búsqueda de los de los finalistas. Se refiere específicamente solo hace hincapié este durante y te dice, por ejemplo, que la en este contraste la la libertad duradera se basa en la realidad de la justicia, la inteligencia, la madurez, la fraternidad y la equidad. Muy bien sí. Yo me, me me imagino que se refiere a todos aquellos que vinieron después, ¿no? Eh, porque simplemente pues tuvimos un un inicio pues más atropellado que cualquier otro planeta que no haya entrado en una rebelión. Me imagino que eso se refiere, ¿no? A que para nosotros ha sido todavía un plus extra el tener que superar las consecuencias de de esa rebelión, ¿no? Y no se diga los nuestros predecesores, ¿no? que todavía vivieron en en situaciones mundiales eh posrebelión, de la verdad este eh circunstancias pauperrimas, de muy bajo nivel espiritual, pero que aún así destacaron la casta, ¿no? O sea, cuántos de nuestros antepasados, muy probablemente estén en el mundo de estancia, en los mundos de estancia, este eh continuando su su carrera de ascensión, aun a pesar de haber vivido en tiempos tan difíciles. Ah, claro, pero ninguno de esos que estaban en la carrera ascendente cayeron. Eso queda clarísimo, ninguno, ni siquiera uno. Todos no los demás fueron los que estaban. Entonces ahí estaba, pero eso te sigue diciendo que tú tienes la libertad de decidir si te ibas con ellos o no te ibas con ellos. Por eso que el tema de la libertad es eh, es importantísimo y la libertad no existe pues fuera de la realidad cósmica y toda realidad de la personalidad es proporcional a sus relaciones con la divinidad. Pero yo me hago siempre la pregunta, Flor, ¿la libertad es suicidio cuando se divorcia de la justicia material, la rectitud intelectual, la paciencia social, el deber moral y los valores espirituales? Sí, porque mira, si la verdadera libertad está progresivamente relacionada, digamos, con la realidad, ¿no? Y es por siempre respetuosa de la equidad social, de la justicia cósmica, de la fraternidad universal y de las obligaciones divinas, el hecho de que la libertad es de que la libertad sea suicidio, se refiere a que el ser humano, a nivel espiritual, en ese actuar, al lado contrario, rechazando todo lo que son obligaciones divinas, en realidad está forjando un futuro que eventualmente va, se va a volver como si no hubiera sido. Porque está rechazando el plan divino. Y el plan divino es progresivo, es de continuar hasta arriba, hasta llegar a la perfección con el Padre. Y en el momento en que decides no ir con el plan divino, no ir con el plan divino, no estás ayudando a fabricar un alma grande que es tu verdadero yo que es lo que va a trascender y posteriormente va a continuar el camino de el padre. Entonces, sí, en realidad es un suicidio cósmico. Eso sí. Eh entonces la libertad en realidad es una técnica autodestructora si no la sabes usar, sobre todo en la existencia cósmica. Cuando sí. la motivación no es inteligente, es incondicionada o, o no está controlada, ¿no? Exacto. Sí, sí, sí. Es ¿Qué es la visión actual de la libertad, ¿no? Exacto. en el en el grueso de la población mundial. O sea, la mayoría de la gente cree que la libertad es hacer lo que se te da la gana, ¿no? Y esas son herencias todavía de bueno, de las consecuencias que todavía seguimos viviendo de esa rebelión de Lucifer. Afortunadamente cada vez más seres humanos se están dando cuenta de que no, de que el camino no es por ahí. De que sí la libertad es un bien, es un don, es una responsabilidad ser libre también. Este, y a medida de que la de que la masa crítica de la sociedad se dé cuenta de que la libertad realmente no es hacer lo que se te pega la gana, sino precisamente tener la libertad de hacer la voluntad del padre. Pues ya esto empezará a corregirse y llegará el momento en que ya ahora sí los tiempos de la rebelión hayan hayan este finalizado. Amigos, ¿qué les parece el programa? Estamos en Mensajeros durante el tercer capítulo, recuerden, de lo que es la trilogía de la rebelión de Lucifer. Está muy interesante el tema. Continuamos. Sí, bueno, En realidad la autovoluntad sin frenos y la autoexpresión no regulada, digamos que se igualan al egoísmo sin mitigación, ¿no? A la ausencia máxima de la santidad, ¿no? Es una, una libertad sin una conquista asociada con el creciente del yo, es como una invención de la imaginación. Hay que recordar que toda la, la materia es una sombra del espíritu, uh -huh. y una libertad automotivada pues es una ilusión conceptual, eso es decepción, entonces... Eh la raya ya se va hacia hacia otro extremo. Algo así como que eh yo tengo libertad y puedo hacer lo que Jorge decía, ¿no? Que tengo libertad y puedo hacer lo que quiera y cuando quiera y a la hora que quiera, ¿sabes? Exactamente, sí, Cami, sabe, eh, quería opinar algo al respecto a lo que a lo que es la, más allá de la libertad normal, ¿verdad, Cami? Sí. Eh digamos lo que yo opino sobre el ordenaje y es un como una una reflexión que saqué el libertinaje eh digamos es como como esa esclavitud de uno mismo de decir, yo, "Entonces yo hago lo que quiero porque me dejan hacer lo que quiero." O sea, es como tener libertinaje es como como ser irresponsable en ese sentido. Si vas a tomar una decisión es muy diferente si lo haces con libertinaje, pues lo haces con desenfreno y no tienes nada que hacer. Pero si si tienes libertad, eres responsable y no haces lo que quieras, sino ¿cómo cómo lo diría? Sino que ya eh tú sabes hasta hasta qué límite puedes cruzar. Si no, pues eh estás haciendo libertinaje, de hacer lo que yo quiera, a la hora que yo quiera, eh como yo quiera. Y si tú tienes si tú tienes libertad, entonces eres ah pueda hacer ciertas cosas con ciertas limitaciones, porque la libertad es sobre pasar esas limitaciones que hay. Sí. Sí, en realidad la, la verdadera libertad es eso del genuino autorrespeto, ¿no? Mhm. Uh -huh. Y si nosotros, que somos simples estudiantes del libro Durantia, que vivimos en países este latinoamericanos considerados del tercer mundo, bueno, eh algunos de nosotros hemos vivido en el extranjero y eso, pero si nosotros somos seres tan tan bajos en lo que es el nivel espiritual eh cósmico y nosotros entendemos esos conceptos, ¿cómo es posible que estos lanonandex se hayan arrojado a esa lucha, a esa utopía, a esa este a ese conflicto espiritual sin sin entenderes? O sea, si nosotros desde abajo podemos verlo ¿Cómo es que ellos, esos seres desde arriba no pudieron verlo? ¿Estará eh, será parte de su naturaleza el el ignorar esas cosas o simplemente pues este le hicieron como como como los loquitos, pues se taparon los oídos, no veo, no oigo, no veo, no oigo y fueron adelante hasta el fin? Quisiera comentar acerca de eso. Sí, claro. Adelante, señor. Lucifer y la ligacia eran la de Lucifer se dijo que era brillante. hermoso. No había falta en ellas el día que cayó en el error. Y Daligastia fue uno de los mejores eh eh capitanes que tenían. Resulta que ellos también eran buenos buenos jefes, buenos comerciantes y supieron convencer y venderles la idea a estos otros seres porque convencieron a a ángeles, a arcángeles, a serafines, a los seres este intermedios, a la mayoría de los seres intermedios de orden primario y algunos del orden secundario. Entonces, deben haber sido magníficos en su forma de hablar y de convencer a la gente. Además de que Vengamos presente que nosotros en nuestra condición humana, cuando vamos a una convención o a un concierto o a algo público, si esa persona que está en el púlpito brilla, nos atrae la atención inmediatamente. Quizá en el momento pegamos de brincos, maromas y todo lo que diga y cuando salgamos, ay, qué locura dice. Ya Bueno, ya pasó. Lo que hace es en Las Vegas, en Las Vegas se queda. Algo así, ¿verdad? Pero esto trascendió muchísimo porque era acerca de planetas y de un sistema que estaba entrando en rebelión. Eso es fuerte. Los pobres humanos ahí no contábamos para nada. Más bien creo que todos los todas las personalidades espirituales se esforzaron tantísimo en proteger a la humanidad de en ese tiempo. Además de que estaban muy conscientes que la muerte no tiene importancia cuando eres un mortal, tienes tu segunda oportunidad. ¿Sí? Entonces, yo creo que revivo esa brillantez ehmente aunque lo tomó para sí el, ego, el egocentrismo pre, hizo presa de de Lucifer y y contagió a Daligasti y a otros tantos. Creo que eran seres brillantes que sí manejaban a, la, a las masas. Sí, mira, justamente porque eran brillantes, ahí incurrieron entraron en ese ámbito de la falsa libertad. La falsa libertad es cúncula de la autoadmiración. Ese fue el problema. ¿O no me eran tu opinas? No, yo yo coincido con lo que estás diciendo porque si bien es cierto el ser brillante no te hacía capaz de poder ser un uh, manipulador de las cosas, ¿no? Pero el ser el poder tener su propia autoadmiración se convierte en una verdad, o sea, la, en una libertad completamente falsa. ¿Por qué razón y lo fundamentamos? Porque cuando tú tienes una verdadera libertad, tú eres el fruto de un autocontrol Y ese autocontrol te lleva necesariamente a un servicio altruista. La autoadmiración es la que te tiende a la explotación de los demás para el engrandecimiento egoísta del individuo errado. Y eso es lo que pasó, y ahí sí estamos de acuerdo con con Irma. Llegó al momento donde esto a través de la auto autoadmiración, en realidad no es que no les importábamos, no les importaba nada, era simplemente un ser egoísta completamente que tú olvidas del servicio altruista, pues. Entonces eso es lo que nosotros le decimos egoísmo puro. ¿Me entiende? Y encima somete a sus semejantes. Sí, yo reconozco que era su egoísmo total, pero sí me refiero en el sentido que que pregunta Jorge, que cómo hizo pues es porque eran brillantes, porque aunque eran egoístas, ellos estaban convencidos de que ellos eran lo máximo. y fue lo que hicieron con la gente, con los más. Algunos los tomaron tan de sorpresa, pienso que que dijeron que sí porque pues eran el gobernante y el y el otro el presidente y todo, o sea, eran los que vasos. A veces uno no escucha bien y sí, sí, sí lo que usted diga, ¿no? Y se dieron cuenta tan es así que muchos fueron arrepentidos y fueron perdonados. O sea, tuvieron su redención durante mientras este se hizo el leve juicio con ellos, pero este sí ellos deben haber tenido mucho poder de convencimiento para poder arrastrar a tantas personalidades. Dotes especiales. Por eso, por eso es que en todo momento tenemos que saber que la sabiduría sigue siendo divina y además la sabiduría es herpera el lo es cuando es cósmico en su alcance y espiritual en su motivación, si no no tiene ningún sentido. Y sí, así es, porque en realidad digo, no hay error más grande que ese tipo de de auto decepción, ¿no? que conduce a que los seres inteligentes quieran anhelar el ejercicio del poder de Dios sobre los otros. O sea, seres con el propósito de privar a otras personas de sus libertades naturales, que foca justamente lo que lo que alegó del uno modos diferentes manifiesto, ¿no? Pero de todas maneras ese poder sobre el poder y es el totalitarismo como que nosotros le llamamos sin moral, sin escrúpulos, en realidad, ¿no? Y, y la regla de oro. Lo comental. Sí, sí, claro que sea. sí. Regla de sí que el el razonamiento cuando está condicionado por el ego puede afectar los razonamientos que uno tenga. Por ejemplo, si si yo intento racional sobre la realidad conforme a, a mi ego, a mi propio yo sobre lo, el ego de los demás. Lo que va a suceder es que voy a tener una distorsión de la visión de la realidad, y eso fue lo que le pasó a Lucifer. Se distorsiona porque era brillante y al racional, pues claro, tenía ideas brillantes, pero estaban condicionadas por ese ego. Y eso fue lo que le, le llevó a seguir ese camino. Estaba convencido de que de que todo lo que estaba haciendo era para para vindicar el universo al principio, pero que en realidad todo estaba siendo condicionado por ese ego. Sí, sí, esa esa es la parte que precisamente estábamos comentando en el en el capítulo número 1 de la trilogía eh y la verdad es que que se dieron muy buenos argumentos, es bueno traerlo a la palestra precisamente por lo que se está hablando hoy ahorita eh, eh en la sí. parte teórica de Mensajero Durantia y en la segunda parte Mensajero Durante ya vamos a hablar también de cómo es que se dio eh eh cuando menos de manera administrativa fin a lo que es la la rebelión de Lucifer, que fue eh pues una labor titánica y muy y muy este valiente por parte de de bueno, de nuestro querido Miguel de Nevadón, pero cuando estaba eh totalmente la personalidad de Jesús de Nazaret, de eso vamos a hablar un ratito más porque es una gran historia, es una de las partes más emotivas del libro durante, ¿verdad? Sí. Sí, por supuesto. Adelante, adelante, continuamos. El gobernante eh Micael de Nevadón en su en su forma de Jesús de Nazaret fue grandiosa, demostró desde niño a ser la voluntad del padre, aunque él no tenía todavía la noción completa hasta ser adolescente, él eh, siempre fue obediente, pacífico, eh, sabía escuchar, sab amaba a todos a todas las personas que conocía, era curioso y era un pues como es un excelente ser humano, ¿verdad? Y esto todo eh pues su familia, su entorno lo ayudó a ser la clase de persona, porque su familia pues eran eran bien educados y estaban dentro de de los lineamientos de espiritualidad de la época de los pueblos más fuertes espiritualmente y que protegían a sus familias. Sí, ahora lo que lo que sí tenemos que tener en claro es que hubo la misma justicia humana se sublega contra todos estos frágos de injusticias. la falta de rectitud que estamos viendo de estos seres superiores a nosotros, ¿no? Pero es eh, es una cosa increíble, además que la libertad verdadera y genuina, es genuina e indudablemente que es compatible con el reino del amor y con el ministerio de la misericordia. Pero, pero lo que a mí sí me, me me preocupa un poco es que el ejercicio de esa libertad personal ¿Y cómo puede ser que se pueda privar a otro del derecho del privilegio de la existencia? Porque en realidad eso fue uno de lo, en el manifiesto la tercera parte. Los reguladores nos hablan de eso, ¿verdad? Sí, sí, sí, fíjate que justamente ahorita que lo mencionas hay una a una frase que me encantó. Dice, "Mas no estamos ustedes, pero no no están en esa aceleración, no. Ellos dicen que cómo se atreve la cultura, la criatura bonitiva, o sea, como nosotros, ¿no?, eh a entrometernos en en derechos de nuestros semejantes, en nombre de una supuesta libertad platinal. Fíjate bien lo que dice, cuando los gobernantes supremos del mundo pues, se colocan respetuosamente al margen de esas prerrogativas gubernamentales de responsabilidad. O sea, pobres pinches nosotros chiquititos, encima nos atreveremos a, <ríe> a a hablar de libertades personales hoy. Imagínate. Es esa lo que me refería hace ratito precisamente. ¿Cómo es que nosotros las criaturas más vacas del organigrama espiritual. Eh, hemos llegado ya después de tanto sufrimiento, después de tantos este de tanta sangre que ha corrido por nuestro mundo. ¿Cómo llegamos eh, cómo hemos llegado a deducir que precisamente la libertad en exceso es dañina? Eh hay muchos críticos del libro Uriantia que dicen que el, que la quinta revelación es que sataniza lo que es la libertad, o sea, habla muy mal de la libertad cuando no para nada simplemente la coloca en su justa medida en lo que verdaderamente significa la libertad. Entonces, si nosotros como seres como lectores del libro durante hemos llegado a entender eso. A mí es es la parte que se me hace increíble que aquellos seres que estaban en mejores condiciones, que nacieron en lo divino, etcétera, etcétera, no hayan sido capaces de entender. Pero sí, ustedes precisamente acaban de dar hace unos momentos la respuesta. El ego, momento. los, el ego lo ciega todo, ¿verdad, Cristian? Sí. Y una cosa es que hay que tener en cuenta que nosotros los tenemos los ajustadores del pensamiento. En cambio, los Lalonand no están conectados a Dios como lo estamos nosotros en ese sentido, no tienen una chispa de bien interior. Y por eso que sabes la ventaja de por qué nosotros podemos este llegar a pensamientos elevados siendo a inmortales. Excelente, excelente comentario, Cristian. Tienes muchísima razón y la verdad es una es una es un eh, justificante más, una razón más para cuidar ¿Verdad? Es que que sí, eso eso explica mucho el porqué estas criaturas pareciera que se equivocaron tan fácil y tan rápido. Eh muy probablemente pues al no contar con esa gran ayuda, con esa chispa divina, pues también para ellos es más fácil errar. De ahí lo catastrófico de la rebelión. Continuamos entonces con la teoría, amigos, porque ya faltan unos 15 o 20 minutos para que ahora sí empecemos a hablar ya de manera más, más exacta de cómo es que terminó la rebelión de Lucía. Bueno, yo creo que, que aquí, nosotros estamos aquí en una esfera que tiene conflictos y problemas, ¿no? El hombre revolucionario en realidad tendrá que luchar para su libertad, es matrimonio, contra el gobierno de no. los cultores y políticos. En un mundo de, de pecado y de equidad, ¿no? Pero eso no siempre va a ser así, o sea, eso es, sucede durante los tiempos primitivos de una esfera primitiva de evolución. Todavía estamos digamos, en esa etapa evolutiva, pero esto no ocurre en los mundos mortales ni en las esferas del espíritu. Las cosas van a cambiar después. Si sí, por, por eso es creo que la la guerra es la herencia del hombre evolucionario primitivo de los modos de civilización normal en avance del combate físico como técnica de ajustar los malentendidos raciales. ha caído desde hace mucho tiempo y ya pues en descrédito, donde nos agarramos a trompadas con martillos y con lo que hubiera para poder justificar su existencia, o sea, de que cual civilización. Pero eso era pues en aquel momento, ¿no? Sí, pero en esos mundos ya avanzados ya la guerra ya entró en descrédito, ¿no? O sea, nosotros aquí podemos medir que todavía nos falta bastante, creo yo. Aunque ahí la llevamos, ¿no? Hace hace 60 y tantos años la gente iba contentísima a la guerra, ¿eh? sonriendo y felices. Vamos a matar a alemanes, vamos a matar, ¿eh? ajá, vamos rimos. a matar este gringos, qué felicidad. Ah, ¿eh? vamos a pelearnos por el río, vamos a llevar a mis hermanos y ahorita pues a ver quién se apunta así de rápido, ¿eh? A ver quién va contento a los cuarteles, la verdad. Entonces poco a poco, la verdad es que nos ha tocado vivir en una época este que bueno, en nuestro continente al menos pues sí ha habido algunos conflictos. pero vamos, comparado con hace 50, 70, 100 años ya, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, pues bueno, pareciera que van avanzando las cosas, pareciera que sí, ya empezamos a dar ese vuelco, a lo mejor por otras razones económicas eh de de, de que la población es más pusilánime o lo que sea. Pero si sí es cierto también de que vemos muchos ya que ya no vemos en la guerra algo que realmente sea útil para la humanidad. Es más este que que, de, ¿verdad? Adelante, adelante. Sí, que aquí quiere comentar algo. Comenta acá. Adelante, Kame. Sí. Ya. Eh, quería comentar que sí, lo que dice Jorge es verdad. Anteriormente, en los tiempos pasados, ir a la guerra era un privilegio, ah, no, vamos a ir a la guerra. Pero ya después en estos tiempos ya casi nadie se se enlista para irse a una guerra. Ya todo el mundo, digamos, aquí Eh, antes sí la guerra chévere, pero ahora ahora es muy difícil que los jóvenes digamos eh hagan su su servicio militar, por decirlo así, porque no están no están dispuestos a a entrar en guerra. ¿Por qué? Porque ya ya como que se está un poco cambiando esa esa mentalidad. ¿Por qué? Porque si en la Primera Guerra Mundial hubo millones de muertes en la segunda Aunque dicen, no sé si será verdad, que supuestamente iba a haber una tercera guerra mundial, pero no creo. Ya como las cosas han ido cambiando, ya han ido pues digamos que como evolucionando, pues yo creo que ya la guerra no, no es tan no es tan importante, es más importante estar en armonía que que hacer la guerra con los demás. Aunque pues todavía hay un poquito, digamos lo que se ve eh con los aficionados de fútbol que se pelean por cualquier cosa o digamos que por un partido político, entonces eh que no, que yo no estoy de acuerdo contigo, pero estoy de acuerdo con uno, lo otro y así. Más más que todo lo veo como como de esa manera. Sí, pero hay algo más que creo que nos estamos olvidando de lo a locura de Lucifer. Este Fro, ¿te, ¿te acuerdas que un día estábamos conversando de tarde todo lo que no, lo que no se podía hacer él lo hizo, que era saltarse sí. el tiempo en un universo experiencial, que era básico? Sí. Sí, de hecho es sí, el, el crimen de Lucifer fue el intento de privar a todas las personas idées en Satania de los derechos creativos, el acortamiento no reconocido de la participación personal que la participación personal de la criatura, o sea, participación del libre albedrío en su larga lucha revolucionaria para lograr el estado de lucimira tan individual como colectivamente. Ese pues, fue el... No, no, no, pero quiere decir en pocas palabras que Lucifer colocó su voluntad directamente en oposición del propósito uh -huh. de Dios de que cada uno de nosotras decidiera libremente. Exacto, así es. Sí, la, la rebelión de Lucifer amenazó la usurpación máxima posible de la facultad de libre albedrío propia de los ascendenteros, o sea, nosotros. Los otros. ¿no? El el supuesto paladín de la libertad Exacto. universal y del sistema, pues pasó por encima de la libertad de aquellos que lo seguían idolos, que no, ah, sí. y de los que seguimos sí. todavía. Vaya, vaya falacia, ¿no? Vaya, vaya contradicción. Y si es algo y es algo que es es de mucho pensarse, eh, porque ¿cómo es que tú te ostentas como el, por ejemplo, el rey de los sobrios siendo un borracho, ¿no? Es, es y, y, y, encima, y encima y encima pretendes sacarse la medalla del primer lugar. Sí, fíjate que Exactamente. Eh, amenazó con privar por siempre, eh, para siempre a cada uno de los seres, o sea, de los mortales, de la experiencia emocionante de contribuir algo personal y único. al monumento de lenta construcción de la sabiduría experiencial, que al final en realidad es la experiencia lo que cuentan las vidas de todos y cada uno de los seres humanos. Y bueno, que algún día existirá como un sistema perfeccional de satánia, ¿no? Ah, por eso es que el manifiesto de Lucifer, enmascarado en los mantos de la libertad, se presenta a la luz clara, sobre todo de la razón, como una amenaza monumental en consumación del hurto de la libertad personal. pues de hecho en una escala que tan solo como nos cuentan los reveladores solo dos veces se ha visto en la historia de Nevadao. Bueno, pero Dios en realidad había dado a los hombres y a los ángeles lo que, o sea, si Dios no se había dado esos privilegios, Lucifer quería quitárnos, el privilegio divino de participar en la creación de nuestros propios destinos. O sea, lo que dice Jorge, ¿no? O sea, el paladín de la de la libertad oprimiendo a todo un sistema local de mundos habitados. Sí. Y porque además sí, y esa y esa parte del libro de Uriantia les les saca urticaria a los satanistas, ¿eh? Les saca urticaria porque para ellos Lucifer es la luz precisamente de la libertad, es el precisamente el opositor al gran tirano que supuestamente no existe, pero que bueno, odtestan hablo satanistas y, ate y ateístas también. pero pero bueno, los satanistas reconocen la existencia de Dios y por lo tanto reconocen la existencia de Lucifer, Satan y, su, y sus y sus vuestes, aunque también ellos los mezclan, para ellos también es un solo ser. Entonces, para ellos, eh, imagínense qué mal les sabe caer saber esto, ¿no? Que ese ser al que ellos admiran y al que ellos siguen precisamente como el el que trajo la luz de la libertad al ser humano, el que el que el que precisamente acortó la distancia entre Dios y el ser humano, porque así lo ven ellos. Imagínense darse cuenta de esto, qué terrible decepción, ¿no? No, amigo, no, o sea, todo lo contrario, el que supuestamente te vendía libertad fue el primerito que te la quitó y que pisoteó tu libertad. O sea, vaya fiasco este Lucifer, ¿no? Sí. Ajá. Uh -huh. Es que en realidad ningún ningún ser en todo el universo tiene la libertad justa de privar a otro ser de la verdadera libertad. O sea, No podemos privar a nadie del derecho de amar y ser amado, del privilegio de adorar o adorar a Dios y de seguir a sus enseñanzas, que a fin de cuentas es, es la tarea de todos, ¿no? Para eso nos entrenan. <risa> sí, pero pero hay una cosa que desde siempre las personas siempre dicen, pero ¿qué pasó? ¿Por qué se demoraron tanto? Hay una pregunta reflexiva de por qué los creadores o mensapientes permiten el mal y el pecado. Ah. Yo creo que no comprende muy bien que ambos son inevitables, o sea, si si haces si hemos de ser verdaderamente libres, si la criatura debe ser verdaderamente libre, tiene que estar expuesto a ambos para que pueda ejercer su libre albedrío y y y escoger. O sea, el libre albedrío del hombre en en depulsión o o inclusive hasta de los ángeles, ¿no? No es un concepto meramente filosófico ni ni ni un ideal simbólico, o sea, es una realidad, es una habilidad. No okay. creen? Sí, sobre todo la habilidad del hombre para elegir el bien y el mal es una realidad del universo, eso no lo podemos negar. Claro. Mhm. Uh -huh. ¿Tú quieres comentar algo Cristian? Cristian, ¿quieres comentar algo al respecto de de de esta parte de del porqué este apareciera, pareciera que las autoridades del del universal tardaron tanto en atender este asunto de la rebelión, eh bueno, después en el libro durante también se nos comenta que desde el principio hubo eh, hubo intervención por parte de de Gabriel, o sea, esto no no fue precisamente un algo que se dejó así crecer como así. Si sí hubo una un a un, ver, cuando menos una forma de de contrastar las ideas de los rebeldes, aunque ya lo que es fue la parte final, lo que fue el golpe final a esa a esa insurrección, a esa guerra, pues se dio aquí en Urantia, ¿no? O sea, otra otra cosa más que hace único a este mundo, ¿no? Sí. Este yo pienso que pudo que pudo ser porque tal vez ese el efecto de la rebelión también este reveladía la verdad de muchas personas, porque dicen que el carácter no sé qué en medio de la crisis solo se revela y tal vez ese era uno de los propósitos. Tal vez querían usar la rebelión, o sea, para generar para para, para sacar a las personas quienes son en realidad ellas. o sea, ¿sí? Entonces, sí. Lo sí. como lo que le llaman un, una especie de laboratorio político aquí, ya ves que de repente en ciertas naciones este sueltan un bulo, eh de repente generan un conflicto para que el resto de las naciones sepan qué ocurre con eso. A lo mejor la la la rebelión en ese aspecto pudo haber sido parte de un no sé, de un experimento o algo o simplemente al final pues estamos nosotros sacando esas conclusiones o algo bueno de tan de tan trágica eh eh eh ocasión, pero eh bueno, si algo se puede sacar de bueno de esto es precisamente eso, que, que sí. se le dio la oportunidad a muchos seres cósmicos supuestamente brillantes, supuestamente eh eh eh superiores a enfrentarse con algo, ¿verdad? A un conflicto verdaderamente eh eh grave, pues, que que probó su carácter. Algunos no pudieron pasar la prueba. Otros cometieron el error pero tuvieron chance de regresar y hubo otros que se mantuvieron firmes desde el inicio. De otra forma o sea, no hubiera sido posible que esos seres experimentaran eso. Bueno, sí. ¿Sí? Este, sí. Eh los eh de hecho no se les permitió actuar ni a Gabriel ni a Micael. hasta no demostrar que el pecado residía de veras en ellos. Es es importante para los para los ancianos de los días este que, que que que todos vean que quede claro eh que no o sea, ellos tienen que probar, no pueden aniquilar a una a un set hasta que se pruebe que todos los valores morales y todas las realidades espirituales de él este eh o sea que ya no existe, ya no tiene valor espiritual como como sucedió, o sea, los los seguidores Caligastia, Caligastia y muchos seres que Al, fueron encerrados y este hechos a un lado ¿sí? Probaron que el pecado estaba en su corazón, que eran totalmente eh bueno, pues, que abrazaban la iniquidad eh no tenían remedio. Entonces, aun así, creo que todavía no No concluye el juicio, aunque ya, ya se hizo el veredicto, pero no ha concluido, no ha habido acción contra de ellos aún. Esto puede ser atribuible a ellos. Aunque no lo dice Nelu, sabemos que nuestro Padre Universal es todo amor. Y como sea, ellos también son sus hijos. Veamos lo que llegue más adelante el juicio de ellos. de los astianos de los no. días que son, ¿no? no. Los astianos de los días son los que no sé. decidida el lo que suceda con estas personas, no. con estas personalidades. Lo, lo que yo creo es que en realidad muchos nosotros nos sumamos tenemos mente finita y no logramos entender que se necesita un periodo de tiempo suficientemente largo como para permitir que la adjudicación del estado universal de dicho individuo se compruebe enteramente. Y que además de eso que sea satisfactoria para todas las personas en univers este universales relacionadas. En pocas palabras que sea justa y recta. Pero lo más importante lo que se pretendía en ese tipo de tiempos largos la aprobación del pecador mismo, porque si ustedes se ponen a pensar, uno está en una cárcel, eh, por, por decir que privado de tu libertad, porque no vamos a decirle cárcel, pero vamos a estar privados de tu libertad que llega un momento que escuchas y miras y estás solo, primero te da la cólera, la rebeldía y dices esto no puede ser, esto sí, y hasta que al final terminas entendiendo poco a poco, si eres inteligente, que cometiste un error y que de alguna manera sí tiene razón. Yo cometí el error de meterme con mi jefe porque pensé que mi jefe era estaba diciendo lo correcto. Y es lo que se logra, ¿no? Se logra. Pero, pero fíjate lo que me que me llama de sobremanera la atención. elنساء, esa, esa miseria en ese tiempo de espera, ¿no? Si un rebelde del universo, o sea, eh contra la realidad, la verdad y la bondad que está ya ya más la inquisición, se niega a aprobar el veredicto y si el culpable conoce en su corazón la justicia de su condena, pero fíjate bien, pero se rehusa a confesarla, pues estamos hablando dos cosas. que la persona reconozca y que además exprese su reconocimiento del veredicto. Dice, entonces, la ejecución de la sentencia es demorada de acuerdo con la discreción de los ancianos de los días. Pues imaginate, no queda misericordia. Wow. Y el pueblo wow. no solamente de aceptar dentro de sí mismo, de su mente y su corazón su culpabilidad, sino además expresarlo. Wow. Vaya, vaya capacidad de de impartir justicia, ¿no? De amor, de las autoridades amor, universales la y misma. vaya capaz, la verdad qué gran amor, porque ante estos seres que tanto daño hicieron, vean sí. la la gran cantidad de misericordia, o sea, ya la quisiera un violador de aquí de de de Urantia eso, ¿eh? O sea, si estos seres fueron delincuentes de muy alto de muy alto nivel, gente, seres que se equivocaron obviamente, eh, sí, que que que fueron en contra del plan divino Y que bueno, ahí están a la espera de juicio o algunos a lo mejor ya ya en juiciados, pero vean la respuesta de del plan cósmico de la administración universal ante esa ante esas actitudes. Si sí. o sea, tú contestas con odio, tú eres rebelde con odio, yo te contesto con amor, pero con mucho amor, con muchísimo amor. Y eso es una gran lección, posiblemente otra cosa más para lo que si dio que, que esta rebelión ocurriera, ¿no, Cristian? Sí. Y no solo eso, incluso si se llegaran a juzgar, ellos se fundirían en el Supremo. O sea, en otras palabras, como dice el libro, se huye una gota que vuelve al mar. En otras palabras, sigue el amor de Dios, porque son descatados de, cómo decir, de, de esa locura. A pesar de que ya no funcionaran más como pers personas. Claro, entonces queda pero queda clarísimo algo que Irma dijo al comienzo, ¿no? que los ancianos de los días se niegan contundentemente a niquelar a un ser hasta que se haya extinguido todos los valores morales y todas sus realidades espirituales, tanto en el pecador como en todos los soportadores eh, relacionados y los posibles simpatizantes que tuvieron en todo ese levantamiento y en esa rebelión, ¿no? Exacto. Amigos, ¿qué sí. tal les está pareciendo el programa? La verdad es que mensajeros durante nos estamos luciendo con esta trilogía, amigos. mucho esfuerzo nos ha llevado platicar toda esta gran historia que por muchos eh, que muchos de ustedes la estaban solicitando eh no sé si han notado ustedes amigos que este tema es muy muy atractivo para la gente que ya ha leído mucho el libro durante y para los que están comenzando o los que no tienen idea del libro durante muchos han llegado a través de este de de de querer saber sobre este tema. Hay un libro de JJ Benítez que precisamente se llama así, La rebelión de Lucifer. que también así como los caballos de Troya han traído a mucha gente a leer lo que hace el libro durante. Obviamente el libro de JJ Benítez es una es una ficción, lo que es La rebelión de Lucifer es un cuento, pero que sí cuenta muchos de esos eventos que ocurrieron en esta pues en esta en este choque, se podría decir, de ideologías. La ideología de Lucifer, que quería hacer todo a la carrera, que quería saltarse el plan divino, que estaba enloquecido por su su enamorado de su propia brillantez y el plan divino, el que ha funcionado ante eones, durante miles de millones de años ha funcionado y había funcionado. Bien. Esta gente supuestamente tiene una alternativa, la ejecuta y fracasa. ¿Cuándo empieza el declive entonces de la rebelión, amigos? Ya para para continuar este con esta segunda hora de de mensajeros durantia, ¿cuándo empieza el declive de los rebeldes? ¿Cuándo empieza a desmoronarsele su su castillo de Naipes. Posterior a lo de Danieva o ya con cuando cuando llegó a Danieva esto ya estaba ya estaba mal. Ya iba cayendo, ya estaba desmembrándose la rebelión. No, desde antes porque de hecho eh al poco tiempo se dieron cuenta que no funcionó el mismo Caligas, si se acuerdan en la sección pasada, a los pocos años que él intentó crear su propio modus operandi, todo fracasó. profundo fracaso y le dice textual ese rotundo fracaso. De hecho, Lucifer perdió todos Buena. sus dones preciosos por dar paso a la impaciencia, someterse al deseo de poseer lo que una nela, ahora y poseerlo en desafío a de toda obligación de respeto a los derechos y libertades de todos los demás, no. Eh, esas son obligaciones éticas innatas, divinas y universales. Él ya tenía todo. Pasa algo más importante. Ellos quedaron fuera de las corrientes del universo y del árbol del alzante del árbol de la vida. Al, me refiero a lo que vivían en Nurantias. Se dieron cuenta que ya no podían obtener más su alimento. Fue cuando hubo arrepentimientos, ¿no? Entonces todo empezó a caer. Luego este también los eh los los ángeles y como si cortaran las comunicaciones en esto de la de la rebelión pues me imagino a nivel espiritual ustedes muchísimas más cosas sí Porque sí yo yo creo que hay una cosa que Este coincidiendo contigo Irma, hay una cosa que sí creo que fue que me he hecho la pregunta muchas veces. ¿Qué hubiera pasado si un episodio semejante de la rebelión de Lucifer hubiera ocurrido en Nevadaón mientras Micael estaba encarnado en Uriantia? O sea, ¿qué hubiera pasado? Eso, Flor, a ver. Inmediatamente se acaba. Rapiditi tititito. Dice Emmanuel se lo dijo a a Jesús, Le dijo, durante tu tormento si algo pasa considera lo terminal. O sea, aniquilados, aniquilados así. Claro. Y de hecho, pues a la hora de esto estaba que... el soberano. Mhm. Uh -huh. Estaba el soberano. Hecho, hombre, estaba en riesgo. Sí. Sí, había había cero tolerancia ante cualquier acto de rebelión. ve, o sea, eso era totalmente, pero bueno, ese ese capítulo que estábamos ahorita comentando de Manuel, se le se podría decir que que es uno de los hermanos mayores de Micael. Podríamos interpretarlo así. Ay. Eh eh ¿por, por qué ocurrió, cuándo ocurrió? Fue antes del auto otorgamiento, ¿no? Podríamos hablar un poquito al respecto simplemente para ponernos en en tiempo y forma porque es precisamente ahí cuando se empezó a formular el golpe final a la rebelión de Lucifer. en esos momentos, en esos consejos que se le dieron a Micael antes de venir a a nuestro mundo, a Aurantia. Ah, bueno, sí, lo que pasa es que él traía era una oportunidad para él, no solamente la oportunidad de venir en un mundo con que en conflicto y confusión, enseñar el amor del padre, además también la oportunidad de él vivir una vida para ejemplo e inspiración, logrando los puntos máximos a que un mortal puede eh llegar a realizar y además la oportunidad de acabar con la religión. Claro, sí. Uh -huh. Y como como sucedió de hecho, ¿no? Ese esa plática, esas recomendaciones que dio Emanuela a, a Micael fueron este precisamente eh algunas horas o minutos antes de desaparecer de eh de, de su estadía en en en Saltington y de sí. luego nacer aquí en este mundo, tengo entendido, ¿no? Así de Así lo cuenta el libro y me imagino que haber sido algo impresionante, ¿no? Sí, en un grupo un par de admoniciones que le hace y detalles para que él tenga en cuenta durante su estancia aquí, ¿no? Mhm. Y pues aparte de de realizar su séptimo autotorgamiento, Micael tenía eh aparte de revelar también este el, el las verdades del reino la la a revelar al padre el mensaje del padre a de la humanidad. No solamente venía eso, también venía a dar punto final a la rebelión de Lucifer y y la verdad en unas condiciones que parecieran de total desventaja. De ahí de ahí pare de ahí lo increíble de esa contundencia, ¿no? Eso eso es, tiene tanta poesía, eso es un mensaje tan bonito de cómo un padre puede escarmentar a sus hijos. o sea, bajándose todavía más abajo de su nivel y demostrándole precisamente cómo deben de serse las cosas. Para mí eso es, es una metáfora tan tan valiosa y y yo creo que era la única forma de hacer. Porque si lo hacía desde desde su estancia en Nevadón, desde su jerarquía de padre, eh hasta de eso se hubieran quejado los rebeldillos, ¿no? Hasta de eso hubieran llorado, pero no, lo hizo todavía más abajo de con ellos. y de, y barrió las escaleras y acabó con la rebelión de abajo hacia arriba. Qué manera tan contundente, ¿no? De, de qué plan tan contundente, la verdad. Es que de esa manera este Jorge justamente los reveladores quieren hacernos comprender lo que significa el amor de padres, lo que significaría sancionar a tu hijo y además lo que la, lo que tienes que hacer. Pero cuando hablamos de nivel ya universal de unas cosas mucho más importantes, la justicia en un universo dominado por la misericordia puede ser lenta, pero te voy a decir una cosa que es absolutamente certera, por ahí va. Yo me acuerdo mucho que había un mensaje del mensajero poderoso de la supervivencia experiencial de la primera rebelión, o sea, de un sistema de los universos y dijo 12 puntos, 12 eran, ¿verdad? Flor, o sea, que eran extraordinarias. Sí, sí, sí, de los razones que él conocía eh de por qué antes nos internaron ni juzgaron a los isféris de compañía, ¿no? Y sus confederados, ¿no? Y, y de hecho las mencionan. ¿Te acuerdas de de, de cuáles son? Sí, ¿temos? yo me acuerdo, la primera decía que la misericordia requería de que cada malhechor tenga suficiente tiempo para formular una actitud deliberada y plenamente elegida respecto a sus pensamientos malignos y sus acciones pecaminosas. Sí. La segunda sí, te acuerdas El amor del padre, ¿te acuerdas? Y de hecho, todos los que son padres aquí, pues los que nos estén escuchando en la radio, si son padres, se van a dar cuenta que el amor de un padre va más allá de muchos parámetros, ¿no? El amor de un padre domina la justicia suprema. Por lo tanto, la justicia nunca destruirá lo que la, la misericordia puede salvar. El tiempo para las razones concedido a todo marechoro, o sea, a, a los niños, los que son padres se dan cuenta que que le dan tiempo para que recapacite, aprenda eh hasta que llegue a sus propios propias decisiones, ¿no? Por eso que la tercera dice que ningún padre afectuoso se apresura jamás en castigar a un miembro de su familia que comete un error. La paciencia no puede funcionar independientemente del tiempo. Ellos son muy claros en eso. Tengo una duda. Sí. Este se supone que cuando un hijo creador está en un auto otorgamiento. Los ancianos de Diez ejecutan a los rebeldes de inmediato. Entonces, ¿cómo se podía este este cómo se puede llamar qué tiene la sutileza eso con el amor de Baal? Porque se supone que los ancianos de Diez son superpables, según entiendo. Yo creo que tiene que ver con el respeto, no con el respeto, con con la justicia en cuanto a, al estado de quien esta autoruga autoorganiza o sea, en este caso la vulnerabilidad del soberano sin estar presente en su propio lugar. Yo creo que era era era una forma de asegurarle a él, a Micael, que podía con toda la tranquilidad del mundo, bueno, dentro de la... No, e imagínense, e imagínense el nivel de iniquidad y de traición de un ser que se atreviera a entrar en rebelión ¿Qué? en esos momentos, ¿eh? O sea, ya sería ir demasiado. Lucifer sería un gatito. Sería un gatito, un minino a comparación del león que se ocupa para lanzarse en una rebelión cuando sabes que tu que tu que tu gobernante principal, ¿verdad? Sí. Que el que el que el creador de un universo este no está. O sea, imagínense la calaña del tipo que se atreviera a hacer eso. Por eso con ellos con él no hay misericordia que valga, pues. O sea, eso se acaba así, porque Si acá hubo miles de millones de seres espirituales que cayeron, imagínense lo que impactaría una rebelión a nivel a ese nivel cuando el gobernante no está. Y, y, Se sí. perdería la mitad de la creación o no lo sé, imagínense una catombe total. O sea, me, yo pienso que es también un asunto de números. Y yo creo que es un asunto de números. Puede ser por salvaguardar la integridad del hijo creador. Porque son Recordemos que el hijo creador es hecho es este, que son muchos, pero él es su hijo directo del Padre, ¿sí? De la Trinidad. Él ellos son creados para venir a ser para para ser nuestros padres. Los ancianos de los días, aunque son superpadres, actuarían normal si yo soy un ser animal y veo un riesgo mi miría mato lo que se le esté acercando como tea. Eso lo hacemos nosotros los mortales. Entonces, este, pero a nivel espiritual el riesgo era mucho porque este vino a ser de la forma más más este eh sensible, no este muy muy expuesto. Al ser un humano edico, creador, estaba muy expuesto a cualquier peligro. Si más de una personalidad fuerte no hubiera tenido oportunidad, por supuesto, pero pero este este no fue el caso, ¿verdad? Él tomó la fuerza necesaria y siendo hombre lo venció. Pero yo creo que no debemos, o sea, acá viene lo interesante, porque este mensajero poderoso hace una declaración, y en esta declaración son las 12 partes que justamente todo lo que hemos comentado en parte va asociado. Yo recuerdo, entonces, Ajá. su cuarto punto, por ejemplo, de esto dice, aunque el error es siempre dañino para una familia, la sabiduría y el amor advierten a los niños rectos que tengan paciencia con un hermano que hierra durante el tiempo que demora otorgado por... padre afectuoso para que el pecador pueda pues ver el horror de su acción y abrazar la salvación. ¿No es cierto? Sí. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y la quinta. Y sí que aparte de la actitud de Micael hacia Lucifer, hay que recordar que él era su padre, ¿no? A pesar de que él el padre creador de Lucifer no le incumbía al dijo creador ejercer, o sea, a él no le incumbía ejercer ninguna jurisdicción sumaria sobre Lucifer, sobre el apóstata soberano del sistema, porque en aquel entonces hay que recordar No había completado su prerrogativa de autodotorgamiento, mediante la cual de eventualmente llegó a ser soberano incondicional de Madón. Ese es el punto. Por eso es que los ancianos de los en el sexto punto del del documento que hace mención el mensajero poderoso dice que los ancianos de los días habían podían haber aniquilado inmediatamente a esos rebeldes como habíamos dicho. que raramente ellos ejecutan a los malhechores sin una audiencia plenaria y en este caso se negaron pues a invalidar las decisiones de Micael. Acá viene en el séptimo, ¿te acuerdas? Yo me acuerdo de algo que era era evidente que Emmanuel aconsejó a Micael, ¿te acuerdas? Flor de eso? Sí, contestando justamente a a Jorge Cáceres Gatito mencionó algo sobre Emmanuel, eh le aconsejó a Micael que se mantuviera al margen de los rebeldes y permitiera que la rebelión siguiera su curso natural de autoobliteración, ¿no? Y la sabiduría de Emanuel, que es una unión de los días, es el reflejo temporal de la sabiduría unida de la Trinidad del Paraíso. Él viene de allá, un asesor dentro del universo local. Ah, oh, claro. Uh -huh. Por eso es que el fiel de los días en Edente, en el, en el octavo punto, aconsejó a los padres de la constelación permitir que los rebeldes siguieran un curso libre hasta el fin. para que toda la toda simpatía por esos malechores se desdirpara pues en los corazones de todos los ciudadanos presentes y futuros eh norlateade toda criatura mortal, mundana o espiritual. Imagínate qué tal sabiduría para todas las generaciones que vinieran. Sí, sí, dejaron que tocara a fondo el movimiento. Sí, ¿Es dejaron eso? que tocara a fondo, que tocara que se viera lo mal lo mal que terminan ese tipo de cruzadas, vamos a llamarlo así. Eh, ese tipo de, de de supuestos remedios y de soluciones alternativas. Eh eso eh, eso fue una medida muy arriesgada, muy muy arriesgada. Pero bueno, estamos hablando de, de seres que están todavía más allá de Micael, ¿no? Entonces, qué gran sabiduría y qué, qué gran lección, amigos. Vean precisamente de lo que estamos hablando en nuestro programa. O sea, eh, eh hubo una apuesta grandísima de parte de las autoridades universales no se quedaron con los brazos cruzados. Ellos estaban al pendiente. En cuanto tocó fondo, me imagino que fue cuando ya intervinieron. Y eso coincidió con el autogobierno de de Micael, o sea, hasta en esos tiempos de seguro han de haber sincronizado todo. No estábamos desamparados. Y, y fíjate, Jorge, que justamente acabas de decir algo bien interesante, que que promulgaron ellos en Jerusalén el representante personal del Ejecutivo Supremo de Orbottom y aconsejó a Gabriel, fíjate, fomentar toda oportunidad para que cada criatura viviente madurara su decisión deliberada respecto de los asuntos que le correspondían, lo de la declaración de su fe y de libertad. O sea, fomentar toda la oportunidad. O es sea, como empujar para que tome la decisión, para ponerles ahí que equívocense o decidan. Y además era importantísimo porque si no ofrecían una tal oportunidad o sea, libremente, plenamente a todas las criaturas del Noor, las de Ad, entonces la cuarentena proclamada por el paraíso contra todas estas criaturas posiblemente inciertas y semi sinceras debería ser extendida en nombre de autoprotección contra toda la constelación. Ya no estábamos hablando solamente del planetita o cosas así, estamos hablando ya de olvídate, toda la constelación. y por eso es que se mantienen abiertas las puertas de la ascensión al paraíso a los seres norteados era necesario proveer el desarrollo pleno de la revolución y asegurar la determinación completa de la actitud por parte de todos los seres que tuvieran de alguna manera algo que ver con esto era un poco lo que Jorge decía sobre la guerra ya échale todo ya o sea ya que se meten se vayan hasta el fondo y que de alguna manera pues tienen que entender algo ¿no? O sea que que ya que vaya Pero esto causó, Flor, yo me acuerdo que la ministra de vida tuvo un pronunciamiento gravísimo, fuerte, contundente, ella sí era bravísima. <risa> como todas las mamás, pues. Ah, sí, como todas las mujeres que no <risa> aguantan pulgas tú. <risa> Así es. Sí. Sí, ¿darte que nos vayan? A ti te sale bien eso. No, Por otro sí, yo me acuerdo de en ese en ese texto hablaba de que la la ministra Divina de Salventon pues emitió su como su tercera pro, proclamación independiente, un mandato ordenando que se debían tomar medidas para solucionar a medias, en pocas palabras suprimir cobardemente o de cualquier otra manera ocultar el rostro horrible de los rebeldes y de la rebelión. O sea, ¿eh? las mujeres somos así, hermanos, bien fuertes, y se ordenó a todas las huestes angélicas que trabajaran hacia una divulgación total y una oportunidad ilimitada de expresión del pecado, o sea, afirmándose que esta sería pues la técnica más rápida para lograr la puración perfecta y final de la peste del mal y del pecado. Eh, praba la, la la ministra de finanzas. Sí, sí, sí. Con todo, o sea, se fue con todo. Y esto esto no pareciera como una especie como actúan las vacunas, por ejemplo, ante una enfermedad. Una vacuna provoca precisamente la el, el introducir virus al al Y, y generar anticuerpos. Pareciera que la rebelión de Lucifer fue eso, ¿no? Una especie de vacuna que se le aplicó al universo o o o o o a nuestro sistema a manera de aprendizaje y de ver los efectos que que ocurren cuando esos eventos pasan, ¿no? Eh, a lo mejor ya estoy yendo más eh, estoy especulando demasiado, pero pareciera eso, o sea, estos argumentos, estos puntos que mencionamos, eh pareciera que que fue lo que hicieron, ¿no? Okay, la la rebelión ocurrió ocurrió en la mente de los K. Pero ellos eh como medidas, como medidas que la verdad fueron muy arriesgadas y al final fueron efectivas porque la revelaron inmediatamente, ¿cuánto cuántos cuántos miles de de años duró? O sea, unos cuantos cientos de miles de años. Y eso en el tiempo universal es es muy poco, la verdad. O sea, inmediatamente se vieron los malos resultados de estos de esas actuaciones. Sí, ¿verdad? De, eh, vaya, vaya manera de enseñar, sí es cierto. Nosotros nos tocó estar de este lado y padeciendo todo eso, pero al final qué gran enseñanza va a salir de todo esto, ¿no? O sea, cuando cuando de repente estemos en en en en los mundos ya de ascensión, ya y veamos hacia atrás y nos demos cuenta ese gran aprendizaje de haber de haber vivido en un mundo que cayó en rebelión. Imagínense la cantidad de aprendizaje y de vidas que se van a salvar después y la calidad de seres que van a salir No, dan no solamente de Gilyduria, de, de otros mundos que dieron en el rebelión. Este estuvimos hablando en el, en el primer capítulo de esta trilogía de los Panofianos. Os pues imaginéis la calidad de seres que son esos. Y eso solamente se da en una rebelión, en las crisis, precisamente que mencionabas, Cristian. Sí. Se cortó. No, te escuchas bien, adelante. Ah. Es pues como tú decías, este es que eso es lo que padece, como que dejaron correr la rebelión como si fuera una vacuna. Tal vez para que en diferentes sistemas se llegue lo que ocurrir, lo que causa una rebelión y la y todo tipo de seres vean el efecto y no y no tengan este las ganas de volver a repetir eso. Porque incluso sí, sí, sí. La, incluso seguro la seguro comentaron, es... documentaron todo, eh, o sea, de seguro todo está grabado, ¿eh? De seguro sí. todo está grabado y sí. muy probablemente cuando cuando en en algún universo, no sé, por ahí cercano, quieran hablar y qué pasa cuando un cuando un sistema entra en rebelión? Ahí te va la película. Sí. Ahí te va la película de horror. Ahí te va la película de horror. No. O, o si sinto... por ejemplo en las Adelante, adelante. No, no, no, así exactamente igual como que se dejera pues se sintoniza radio Dante porque acá está todo grabado perfectamente. Exactamente, <risa> imagínense, o sea, imagínense un ser que bebe un universo en en un mundo de luz y vida y eso cuando le toca estudiar esto es de ser algo de espanto, pero bueno, obviamente ellos les van a pasar la película completa, nosotros apenas estamos eh antes de las escenas post créditos de esta película de la rebelión de Lucifer. Todavía no termina la la la puesta en escena, ¿Qué? todavía no termina Permiso. la filmación. Adelante, Cristian. Si sí, que me podrías querer comentar algo. Comenta, Adelante, Mora. Mora. porque con respecto a todo esto que estamos hablando que es super interesante. Eh muchos eh estos documentos del libro se menciona que en realidad de otros superuniversos al dan eh digamos que tenemos nosotros en Urania eh en el sentido de bueno, las limitaciones eh que tenemos. Okay. Tenemos que recordar que son muchas, más allá de tener verdí muchas ideas en cuanto al entendimiento de las cosas cósmicas, ¿no? Eso en un del de la de la revelación nos dice que el esfuerzo que tenemos que hacer ser, la propia limitación y las limitaciones impuestas por esta rebelión al estar incomunicados a nivel de universal, a nivel celestial, que es muy humillada por otros seres, no como que simplemente un día se convirtió realmente en una escuelita, en el jardín de infantes, digamos espiritual. Era de la rebelión. Okay, sí, y ahí ahí donde surge precisamente el término de de gondonteros, ¿no? Exacto, es ahí sí, donde precisamente fue ese término que conocemos. La verdad que qué qué bonito término porque es una de las cosas buenas, se podría decir, que surgieron de de esta situación de la rebelión. Seguimos entonces con los con los puntos estos Esto precisamente es como como bien decías, Maeriam, esta es una escuela para para padres, pero de veras, ¿eh? Y te Inten curso intensivo, hermano. Adelante, la seguimos aprendiendo, amigo. Sí, el punto 11. Eh, eh que en en Jerusalén yo me acuerdo que se ofreció, o sea, ahí fue fue tremendo porque se organizó un concilio de urgencia de los exmortales que constituían pues en mensajeros poderosos, mortales glorificados, que habían tenido pues experiencia personal en situaciones semejantes, juntamente con todos los colegas, y ahí se le dicen, le indican a Gabriel que por lo menos tres veces el número de seres se perdería si se aplicaban métodos arbitrarios o sumarios de supresión. O sea, en pocas palabras que esto se concluyera. Y aunque se se requiriese de 1 millón de años, dice para poner fin a las consecuencias. O Sus sea, eran contundentes. Y ¿sabes por qué? Porque mira, si hubieran acabado con la rebelión, hubiera habido muchas personalidades que no hubieran tomado una decisión. Si hubieran abstenido de de manifestarse. Y, Entonces, si hubiera sido fácil eh, caer en el victimismo, ¿no? Al mira cómo cómo eres tan poderoso, me aplastaste, no me diste chance de demostrar que en realidad sí tenía yo la razón. No, no, no, no, al final hasta que todo esto fracasó, hasta que ya no hasta que ya no era defendible los no. argumentos de Lucifer, fue cuando precisamente ya se tomaron las medidas. O sea, pero además, os sea, imaginaste cuántas personalidades no hubieran tomado la decisión, pero en su mente tenían la idea de que Lucifer estaba bien. pero como se acabó la la cortaron esas personas no se expresaron aunque en su mente tenían una idea entonces con el paso del tiempo habían dicho hijo le qué bueno que ni ni opiné porque este mi vida como en feria me hubiera hubiera de echar. Sí, por, por ejemplo, haciendo un símil con con nuestras experiencias también lamentables aquí mundiales, eh eso fue precisamente lo que pasó con la Segunda Guerra Mundial. O sea, ni los perdedores ni los ganadores quedaron contentos con la primera. Hubo asuntos que sanjar, hubo pendientes, hubo injusticias desde el punto de vista de los de, de ambos bandos. Por eso a los a los veintitantos años ya había otra guerra encima mundial y peor todavía. O sea, es precisamente este método que utilizaron las superpotencias universales fue pues es 100% efectivo. Hasta que el mismo rebelde se dé cuenta de que actuó mal. Ay, si sí ya no hay otra forma de volver, de que esos mismos seres vuelvan a caer en rebeldía. Porque sí. porque ya tú mismo te tú convenciste de que, "Hijo, les pues cocí sí la regué." Pues, ¿En qué estaba pensando, no? Como bien dijo Irma, ¿no? ¿En qué estaba pensando cuando estaba en Las Vegas, no? Sí. O sea, en qué estaba pensando, pero sí, esa es la única forma en la que puedes aprender. ¿verdad? Ahora mira. cuando tú mismo procesas el error. Sí, te que el tiempo en realidad es bien relativo, ¿no? Porque el tiempo en un universo temporal, o sea, piénsalo así, si un mortal, un urantia, eh de una vida de longitud promedio, cometiese un crimen que que precipitara un pandemonio mundial, imagínate. Y si se le arrestara, se lo llevara a juicio, a los tribunales, se le juzgara, se le juzgara a los dos o tres días, ¿sería adecuado? ¿Nos parecería a nosotros buen tiempo? Pues no. Ser sí, relativo, bueno, ¿no? Sin claro. embargo, ese se acercaría más comparativamente a la duración de la vida de Lucifer. Si, Aún si su juicio yo hubiera iniciado, bueno, sabemos que ya inició, eh si no se completara en 100.000 años urantianos, o sea que yo creo que era para largo. Además el tiempo es diferente aquí y allá. En Ubersa desde un punto de vista relativo, ¿no? en donde la causa está pendiente, indudablemente que el crimen de Lucifer fue llevado a los cronales como tú dices, dentro de 2 segundos y medio de haberlo cometido, o sea, en pocas palabras, la relatividad que existe del tiempo es totalmente diferente, no un punto de vista del universo o del paraíso y el juicio es inmediatamente, aparentemente, ¿no? Con el acto. Sí, eso que parece para nosotros mucho tiempo de no actuación, realmente para los tiempos que se manejan en en instancias espirituales superiores para ellos fue casi de un día. O sea, casi casi Lucifer estaba terminando de cometer el acto de la rebelión cuando ya casi se le estaba pesando desde el punto de vista de ellos. Para nosotros pasó muchísimo tiempo, muchísimo tiempo y va a seguir pasando porque todavía, amigos, aunque la rebelión ya terminó como tal administrativamente, la rebelión realmente sigue. Y y bueno, amigos, nos queda media hora ya para platicar exactamente cómo fue que se finalizó la rebelión de Lusitania. Esa es la gran pregunta, esa es la gran duda. Administrativamente cómo se terminó. Eso fue una gran batalla, ¿no? Fue una gran batalla de ideas, obviamente. Y y quién el fue gran el gran sí. y quién fue el gran protagonista? Cristian, tú tienes una historia muy bonita al respecto. Cuéntanos, hermano. Sí, según recuerdo, Jesús se enfrentó en el en el Monte Hermón con Caligaste, príncipe de este mundo. y Satanás en la presentación de Lucifer. Y como explica el libro, ellos tuvieron ahí una una una lucha dialéctica por por la soberanía no del planeta, sino del un universo, de un universo, como explican los reveladores. Y explica que ellos intentaron este persuadirlo, manipularlo, este confundirlo para que cayera. Pero él todo el tiempo se atuvo a lo que era la voluntad de del espíritu, del ajustador, o sea, de su padre. y haces tú hasta el final. Y la historia que yo hice, pues intenté añadir añadirle unos toques como como que ellos intentaban hacerle ver que era un simple humano. O sea, intentaban hacerle ver que era un simple humano mortal, religioso. Eso, eso es lo que yo intenté añadir a la historia para hacerlo un poco más para darle un poco más de dramatización. Y así yo me lo imaginaba. Y que ellos pues, como te digo, veían a Lucifer como su salvador, como un R. como sus mesas estaban tan corrompidas pues que hayan hacer lo mismo con Jesús, convertirlo a a Lucifer. Pero como Jesús ya era consciente de sí mismo, ya él se había autodescubierto. Había conocido, me han dicho, había este le conocido su divinidad, pues entonces nada de lo que hicieran ellos podía afectar, nada. No hubo duda en ningún tipo de duda en su mente. Él él resistió hasta el final y después es normalmente les elimino como te digo como de sus calgos. Y así fue como terminó la rebelión de de Lucifer oficialmente. Pero tengo entendido, eh, Christian y amigos, este ustedes saben que yo tengo muchas dudas, me pongo de lado precisamente de aquellos que están escuchando este podcast, esté en vivo o esté diferido. Tengo entendido que realmente Jesús de Nazaret fue fue solo. Fue solo, o sea, si tenía de repente seres intermedios cuidándolo o ángeles o lo que fuera. Él decidió tomar este reto de terminar la la rebelión de Lucifer completamente solo, utilizando sí. solamente su su mente y sus capacidades mortales. ¿Por qué? Porque era la mejor lección de darle cachetada con guante blanco a estos tipos. De manera Puro muy coloquial, de manera muy coloquial. Sí, vaya sí. reto, ¿no? Vaya pantalones de este Jesús, ¿no? Sí, uno un hombre frente a vamos a ponerlo así, dos dioses, así se vería. Y con con eso con toda imagínense, esa confianza que con él. Sí, sí. Qué qué qué increíble. Él hizo ajustador, creo, ¿no? O sea, obviamente, pues no no podía separarse de eso. Él hizo ajustador. Sí, sí. Hizo, él hizo eh su mente, o sea, lo que podríamos en un momento dado hacer alguno de nosotros, obviamente con sus proporciones, ¿verdad? Pero imagínense si a nosotros nos da miedo enfrentarnos al alcaldito del pueblo, que a nosotros nos da miedo, nos tiembran las piernitas ante un gobernador sucho, a un presidentucho de nuestros países latinoamericanos. Imagínense la cantidad de estrés, la cantidad de valor que se requiere para enfrentarte al prinz, a bueno, al príncipe caído obviamente, pero a un ser de esas jerarquías. ¿Y cómo cómo será que él pudo verlos? eh eh se le alteró la visión a Jesús o se materializaron estos seres. No, no, no, pero hay algo que te estás olvidando, Jorge. Hay hay algo, algo, algo adelante, importantísimo adelante. que te estás olvidando. Estoy de acuerdo absolutamente contigo, que generalmente a uno se hace los pantalones cuando tienes que ir a ver una autoridad, pero aquí, aquí, acá te estás olvidando de algo. Jesús pidió a su padre que le permitiera celebrar una conferencia con sus enemigos de Satanás en su calidad estrictamente de hijo del hombre. Entonces estás hablando de que él O sea, no solamente tenía los pantalones, hermano, sino tenía todo puesto bien puesto, que le dice al padre, pues yo me lo quiero conversar a, con estos tíos a ver qué cosa lo que está pasando, pues por eso es que tuvo lugar en el Monte Hermon lo que está diciendo Crista, la gran tentación, la prueba cósmica, pero eso pues eso de la gran tentación Flor, ¿te acuerdas cómo era? Yo decía, yo discutíamos el otro día qué cosa era que le había quitado la el alimento, que no podía, no tenía derecho, la gran detención que fue. Es que trascendió de otro modo, ¿no? Dice y, y sí que estuvo sin comida y que ¿A qué se refiere? Es... Que fueron simples alucinaciones. Le, le echaron tierra al asunto, o sea, desacreditaron esta gran este gran acto de valentía, la verdad sí. Sí es cierto, estamos hablando de, de en ese momento un dios hombre. Sí, y nos no, aclaran bien que nada tuvo que ver ni con parte del templo ni pináculos del templo, o sea, eso para que para que se pueda cambiar la historia, ¿no? Y acciones presuntuosas, ¿no? Ahora, yo Exacto. les les ustedes, no será que lo lo más difícil de ese momento fue que él ya era consciente de su divinidad, ya, ya era consciente que era enfrentarse con sus propios hijos y ahí la, o sea, decidir finalmente el fin de sus propios hijos, no no sería no habrá sido eso lo más difícil como padre. Por por supuesto que sí. Y es, no es cierto, y esa sí. es una razón más por la cual yo soy incondicional de Mikael. Yo soy incondicional. O sea, porque si viene cierto que ellos o sea, él pidió la reunión. Pero ellos eh estaban tratando con un mortalito, llamémosle así, ¿no? O sea, con la orden más baja del mundo, ¿no? ya veo porque como tú dijiste se cita con Wantelempo, ¿no? Justamente es una es, un, es una gran forma de terminar un conflicto. Es una gran forma, o sea, chequen amigos estos capítulos de la rebelión de Lucifer, es una es una historia familiar comparado con una especie de telenovela una telenovela como las que estamos tan acostumbrados aquí en Latinoamérica y es una es una gran es una gran tragedia porque vean lo que tuvo que hacer un padre para precisamente poner orden en su hacienda y, y eso eso debe de ser algo muy reconocido yo no sé por qué no sé si sea parte de las secuelas de la rebelión que se le echó tanta tierra a este evento que minimizaron este evento si se fijan eh aquellos que han leído la la Biblia o otros libros sagrados que hablan sobre este evento Pareciera que Jesús estaba ahí medio medio mareado, medio medio cabizbajo en ese momento y pareciera que alucinó este evento que ocurrió. ¿Verdad? Porque bueno, hasta mencionan 40 días de ayuno, y dices, bueno, pues que estaba viendo, pues obviamente, o sea, con 40 días de ayuno yo veo hasta elefantes rosas, ¿no? Pero no. Sí. No, no, sí, fue algo más serio, ¿verdad? Sí, los reveladores aclaran eso mismo. Aclaran que A ver, sabes que fueron 40 días, no estuvo en ayuno como tal. Sí, tuvo unos dos, dice que estuvo unos dos o tres días en ayuno, pero no fueron los 40, exactamente. ¿Sabes yo qué creo? Que mira, en un momento en que no había internet, no había WhatsApp, no había eh internet, o sea, Ajá. bueno, empezar. O sea, los hechos como sucedían eh iban cambiando ¿no? además, aparentemente no había gran el personal virreador. Entonces, eh, trascendía, yo creo que hubo una confusión entre los 40 días que él efectivamente estuvo después del bautizo y esta otra que ambos fueron en Montermont y de hecho mucha mucha gente los confunde, confunde las fechas, ¿no? Antes del bautizo en es... Montermont fue la decisión, después del bautizo. Y aparte no no hubo testigos, insisto, ¿Eh? Jesús fue solo. Sí, totalmente solo. Un es hombre un... como bien lo dijo Cristian, la verdad, amigo, es que Y no es una gran lucidez. Era un hombre contra dos dioses. Amigos, ¿recuerdan de lo que hablábamos de lo brillante que era que era Satanás? Que era realmente el experto en el Mechaidainsing de de lo que fue la rebelión. Imagínense lo que debe haber sido enfrentarse a ese tipo. O sea, si ese tipo fue capaz de convencer a otros Lananandek, bueno, o sea, vaya, vaya capacidad que tuvo que tener, for, se forzó al límite Jesús Nazaret. Es meremaé. Me lo imagino como con pensamientos este, me lo imagino como con pensamientos atrevidos así como que intentando usar ese tipo de razonamientos para confundirle. Así este razonamientos fuertes. Sí, sí porque la también les les iba la la vida fuerza, eterna en ello, ¿no? Adelante, señor Irma. Creo que la fuerza radica en la respuesta que dio Jesús, que se haga su voluntad porque que se haga tu la voluntad de su padre. Eso fue lo que le respondió. Porque supuestamente eh, Lucifer ni ni Caligastia ni Satanás eh creían que, ex que existía el padre. Decían que era todo una una invención de los hijos para dominar los superuniversos. Entonces, al darle la respuesta que se haga la voluntad de mi padre este está dando la razón de la existencia del padre sí, pero recordemos que también nadie ve al padre porque él vive en el en el centro en, en el paraíso central y está rodeado por los escudos de reflectividad. Entonces, nadie lo ve. sino solo sus cocreadores conjuntos que son el hijo eterno y el espíritu divino. Pero sin embargo, tenían la noción, sabían sabían de lo que había de de lo que el padre hacía, de lo que de lo que se había creado. Incluso ellos mismos, ¿verdad? Al ser este esta serie de personalidades de tal magnitud Pero esa es la puerta, la respuesta, que se haga la voluntad de mi Padre. Sí, eso que me dicen. Eso siento yo. Yo me acuerdo de Irma de que te dice la voluntad de claro. mi Padre. Yo me acuerdo que que los marran el libro durante dice que a las muchas propuestas y contrapropuestas de los emisarios de Lucifer, Jesús solamente replicaba lo que tú acabas de decir, Irma, que la voluntad de mi Padre en el paraíso prevalezca. Pero mira, mira Prevale. qué lindo lo que dice Jesús después dice, "Y que tú, mi hijo rebelde, Serás juzgado de acuerdo con las leyes divinas por los ancianos de Lucías. Yo soy vuestro padre creador, no puedo juzgaros con justicia. Fíjate qué lindo. Y se Yahvé, Señor mi Señor, sí. os remito a los jueces del universo más grande. ¿Cuánto? Eso lo remitió. Un uh hombre -huh. no, era A mí siempre me llamó la atención que dentro de la revelación decían que ante todas las componentes y expedientes temporales sugeridas por Lucifer, ante todas esas engañosas propuestas relativas al auto otorgamiento en forma de carnas de encarnación, Jesús solamente respondía como siempre, que se haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Pero a mí, muy aparte de eso, me hubiera gustado saber cuáles eran esas propuestas y contrapropuestas de estos emisarios a Jesús. O sea, ¿Cuáles creen ustedes que podrían haber sido esas propuestas? Porque era claro el mandato, ¿ah? ¿eh? El, el el el manuscrito y todo el mandato de Lucifer, la declaratoria y todo eso, el manifiesto tenía tres puntos clarísimos. Pero ¿cuál creen que hubieran sido? Cristia, tú estabas comentando antes de que tú habías hecho una parte interesante. Eh, sí, yo había hecho un video de YouTube que era sobre mi perspectiva era comunista y de cómo yo utilizaba esa lucha. Y como dije, pues yo lo, yo lo imaginé como que es sugiere un hombre que se había conocido a sí mismo. Y le tocó enfrentarse a a esos dos dioses como tal. Y ellos comienzan a usar razonamientos ponelos así ateos, pero a favor de Lucifer. Todo el tiempo era para, como te digo, argumentos a favor de la conspiración de Lucifer y de y ver por qué de la rebelión. Pero Jesús todo el tiempo resistió. Y es y y entonces pues ahí fuimos viendo los argumentos en boca de Jesús, en boca de ellos hasta que al final este, según me recuerdo, puse a Jesús ofreciendo misericordia. O sea, de una formatilla en la como un parl, incluso llorando, pero como que yo ellos, ellos intentaron como te digo, ellos dicho ellos despreciaron esa, cómo dice, esa tierno falta y y pidieron pruebas de que no había ninguna gran conspiración. Ajá, Entonces, excelente, Jorge, Jorge, excelente, Jorge, excelente escenario no... eh, des, Oye, des, des, Jorge, del ateísmo, es excelente. Yo me yo me lo ubico más, o sea, imagínate que y bueno, ya estamos por terminar en realidad. Imagínate la escena pero no en no dos tan buena gente como la de Cristian. Yo me la imagino un poco más más material, hermano. O sea, me lo imagino a ellos dos y diciéndole, "Mira, mira, padre, en realidad te aceptamos como padre creador nuestro, ya, pero pero nosotros queremos uno que tenemos que ser totalmente independientes. No queremos que no haya ninguna regla, vamos a manejar las cosas como van a ser dos. Queremos que esos pelagatos que hay ahí en ese planeta que son meted esas ascendenteros, pues que no se la lleven más fácil, o sea, por último no nos necesitamos. Tres, estamos hablando de que cuál era la otra, pero eran tres tres solicitudes. ¿Cuál, cuál, cuál? Los ancianos de los días. Ah, sí, que los los señores esos viejitos de barba que estaban ahí metidos durante sabe cuántos miles de milenios de deña, de años ahí. ya pues no siguen mandoneándonos, ¿no? Porque nos siguen mandoneando, nos exigen, hacen un control, son una especie de contraloría celestial. Entonces, entonces como son contralores, contralores, entonces sabes qué? Mira, vamos a aceptar esto. Yo aceptamos, padre, de que ya nosotros este no ya no no no de, déjanos algunas cosas, pero no nos controles tanto, ¿no? O sea, porque por una propuesta es algo que tú haces como el manifiesto Pero cuando tú hablas de contrapropuesta significa que yo te doy esto pero tú me das esto, ¿no? O sea, es una cosa más más humana, más racional. Sí, y muy probablemente ahí estuvo su su gran error. Quisieron aplicar la estrategia que habían aplicado y que les había funcionado tantas veces con su padre, la estrategia que les funcionó con sus hermanos. Y eso precisamente demuestra el nivel de, degra de degradación mental y espiritual que tenían estos seres. Creyeron que utilizando su misma estrategia que tanto les había funcionado, con la que convencieron a, a mundos enteros en caer a la rebelión, a otro lanonandex, a ángeles, a querubines, etcétera, etcétera, etcétera, creyeron que ese, esos mismos argumentos y esa misma estrategia se le iban a vender a Micael. O sea, qué ingenuos, ternuritas, decimos acá en México, ¿no? Ternuritas, ternuritas. O sea, eso demuestra precisamente... Yo les aseguro que no, que no hicieron ni round de sombra antes de ir. Lo menospreciaban tanto, lo subestimaban tanto, que de seguro ni siquiera hubo un plan. Repitieron como perico lo mismo que habían dicho durante cientos de miles de años antiguos. No contaban precisamente con que del otro lado la respuesta era de amor y de misericordia, no, no. porque así se combate el mal, ¿no? Así se combate el mal. Aunque nos duela y aunque nos aunque aunque pareciera que es pusilánime, pero así se combate el mal, amigo. con amor y misericordia. Y eso fue lo que dio en su momento Micael ante tantos argumentos infalaces, sí, argumentos que que hicieron que era a, a miles, a millones de personalidades, no solamente fue en este mundo, hubo más mundos que cayeron en la derrota. Entonces, eh vaya, vaya labor titánica, vaya forma de terminar esto, pareciera un final un tanto cuanto este eh eh paupérrimo verdad? O sea, porque uno esperaría que no, como el final de la Segunda Guerra Mundial de nosotros, una bomba atómica, ¿no? No, no, no, no se ocupaba de algo tan espectacular. Fue algo mucho más sencillo, pero mucho más intenso. Pues porque cambia. era precisamente un hombre contra dos dioses, un padre amoroso contra dos hijos. Y, y eso, fácil, amigos, es enorme, pues. No era nada fácil, nada, oye, nada fácil, ¿verdad, Flor? A mí se me ocurre que también le pudieron haber dicho, "Mira, ¿Cuál es la necesidad de que termines lo que estás haciendo aquí? La vas a pasar mal, o sea, te va a ir muy mal, vas a bailar con la más fea, o sea, te van a matar y, y en forma bien, bien desagradable. Mejor, ¿sabes qué? Acaba ahorita, total, ya te puedes posicionar. ¿Qué necesidad tienes de estar aquí? O sea... A mí se me ocurre que en algún momento pudieron haber tratado de de coartar de de de convencerlo para que no terminara con el auto otorgamiento que era el 7o, o sea, él ya estaba en la recta final. Ya ya había hecho 6, estaba en el 7o, en el último y ya había vivido casi toda su vida, le faltaba muy poquito para terminarla. Eh, no sé si lo si ustedes también se ocur, piensen que puede ser esa Puta, a ver si dice una una de las cosas que alegaban ellos. Una contrapropuesta, era? una contrapropuesta. O sea, pero imagínate qué hubiera pasado. Claro, obviamente qué bueno que no pasó y qué qué no iba a pasar. Él ya está en pleno conocimiento de quién era él. Pero imagínate si hubiera decidido, cierto, verdad que tiene razón para que termine. Total ahorita me desaparezco acá, ve, finalmente ya me puedo posicionar. ¿Qué hubiera pasado? no hubiera bueno, sido creo, hubiera sido ilegítimo su auto otorgamiento pues no. adelante señor Irma creo que ese acto en el monte fue el último el que culminó el auto otorgamiento ahí fue cuando se completó en ese momento después de rechazar a satanás y al y a caligastia Jesús podía haberse despedido y e irse de de urantia ya como gobernante este reconocido ya era nuestro padre creador pero esto es un requisito que ellos cumplen con el padre universal de los autotorgamientos entonces para conocer a todas sus criaturas pero ese acto de estar en la montaña con Catana y Caligastia era lo último para ellos para él con ese acto culminó su autodotorgamiento. Sí, sí, pero yo estoy en coma, Irma, pero cuéntame, ¿por qué? O sea, la pregunta que estamos haciendo es, ¿por qué crees que era necesario ese auto, o sea, completar la misión en con ese final tan duro, cruel, infame, lo que tú quieras? Porque él ya tenía la chamba hecha, ya estaba ya era soberano, o sea, que ya yo había cumplido su Su parte de otorgamiento, la pregunta Esto es para para demostrar su su armonía, su estabilidad entre lo divino y lo humano. Él vino a autotorgarse para conocer nuestra vida, nuestros dolores, nuestro crecimiento, nuestro sufrimiento. En ese momento cuando hace frente, entonces qué nos muestra como mortales que somos. que somos capaces de hacer lo mismo. De ser seres equilibrados eh en armonía con nuestro espíritu y con nuestro ajustador, porque él hasta tener conciencia de su condición divina pudo comunicarse con el ajustador, pero más bien fue cosa del ajustador. Recordemos que el ajustador de Micael fue el acusador de Melquisedec en su en sus otorgamientos de urgencia aquí en Urantia. Es el único acusador que ha estado dos veces en un mismo planeta, en un en una misma esfera. Entonces, esta es la fuerza de Jesús, de Jesús humano. Sí, de de que eh El hecho de repeler las malas influencias espirituales, o sea, que es cósmicas pero no espirituales, o sea, tal vez no era espiritual. Perdió su espiritualidad sí, pero me refiero a seres a seres espirituales, a seres que no son de este plano. Entonces, al al rechazarlos, como humano nos muestra que nosotros somos capaces de hacer cosas del mismo calibre. ¿Sí? Es un ejemplo de vida. Por eso ahí terminó su, a, su otorgamiento. Esto y, y el continuar y el continuar precisamente hasta el final a unas sabiendas de todo lo que iba a pasar. Al rechazar esa posible oferta que ahorita estamos precisamente imaginándonos de de bueno, de de, de terminar un poquito más sido? fácil. Eh, eh eh eh eh lo hizo precisamente está final por ser congruente como un acto sí. de congruencia. Ese es el punto, ¿verdad? Ese es un la, acto de congruencia, la congruencia, la congr o sea, congruente, ¿ah? Sí, así es. Porque no te olvides, el día se, 12 supone, se supone que que Lucifer estuvo, es cierto que que Satanás iba como representante de, de Lucifer, pero igual a lo mejor hasta le hicieron una retransmisión, un en vivo este eh para ver el evento y y de seguro vio otro, lo que pasó después desde la prisión, me imagino, no los. Imagínense la el la la puntada final, la cereza en el pastel del autodeterramiento de ver hasta dónde era posible llegar su padre, Miguel de Nevado, para confirmar lo que es hacer la voluntad del padre hasta el final, hasta el final, hasta lo peor que te pueda pasar. O sea, imagínense el palmo de nariz, o sea, La gran vergüenza que debieron de haber sentido estos estos seres, estos tipos, que desde la comodidad, desde la burguesía, desde la supuesta brillantez, desde su petulancia, hicieron ir en contra de la voluntad del Padre y ver que un hombre, que su propio padre convirtió en un hombre, en la más pequeña de las criaturas, fue capaz de sufrir tanto para precisamente hacer la voluntad del Padre. Eso, amigos, es es un es un golpe estratégico y yo yo les aseguro, amigo, que esto se está enseñando en un, en en otros mundos y la gente ha de llorar al ver esto o sea, la sí. gente de otros mundos que recibe esta película a manera de filmaciones de diapositivas, un PowerPoint cósmico, yo no sé cómo ser. Pero imagínense lo conmovedor de esa escena y más siendo explicada, siendo expuesta por algún terubín, algún sanofi. O sea, No han de quedar ganas, la verdad de ser rebelde. ¿eh? Yo no sé cómo aquí hay tantos satanistas ahorita solito, pero es porque no conocen esa historia, amigos. Y es lo que estamos haciendo hoy en Mensajeros Durán. Amigos, se nos terminó el tiempo. Vamos a la ronda de conclusiones, ¿les parece? Kami, ¿quieres decir algo? Adelante Kami, tu conclusión y tu despedida, sí, por mi... favor. Bueno, eh mi conclusión es que eh siempre he admirado a Micael de Nevadón. La Jesús por todo ese acto de amor que hizo por haber enfrentado a a a sus hijos como un humano normal, solamente que pues él era eh un dios hombre. Y y y lo que tú decías de imaginarnos cómo sentirían los demás eh, seres desespirituales de otros superuniversos eh cómo terminó Pues digamos el autoautorramiento muy triste, o sea, es es bastante desgarrador, o sea, es es triste como pasaron las cosas. O sea, te te te hace un nudo aquí en la garganta que no no puedes explicarlo con con palabras. Muy bien, Kami, pues empezamos la ronda de, de de conclusiones y de despedidas, amigos. Eh, este ha sido un gran capítulo La verdad es que esta trilogía eh sé sé muy bien que a muchos les interesa y las conclusiones finales son muy importantes. Adelante. Eh sí, dice en el, U, en el libro durante aquel la eh el los universos enteros tenían los ojos puestos en ese tiempo en Urania para ver el bueno, el universo de orbonton, discutir univer para ver este eh qué sucedía con el hijo creador Micael de Nevadón por todo lo que estaba pasando y que en muchas veces en lo que veían se sintieron muy indignados y sufrían con él. Eso sí este dice en el libro. Y sí este Imaginar que que nuestro soberano, nuestro creador haya sido tan maltratado por sus hijos más pequeños es algo fuerte. Pero vamos a ayudarlo, vamos a llevar esta revelación al, al a a donde se pueda. Gracias. Muy bien, señora Emma, muchísimas gracias, Myriam, las conclusiones finales. Si le travo, le guste, bien guste, adelante. Yo, Myriam me estaba hablando, creo. ¿Qué es de micro? Bien. Bueno, yo yo quiero, es que me, me me quedó en la mente ese momento en el que nos narran los reveladores. Y y me encantaría dejarle en la mente de de quienes nos estén escuchando ahorita. Oye, dice el libro, lo voy a leer textual porque se me hace verdaderamente hermoso y traten de imaginarse la escena. Dice, "Una tarde a finales del verano, entre los árboles y el silencio de la naturaleza, Micael de Nevadonga ganó la indiscutable soberanía de su universo." O se imagínense eso. No lo iba a decir. Es que me emocionó. Dice, "Ese día Completó la tarea que han de cumplir los hijos creadores, la de vivir plenamente la vida encarnada en la semejanza de la carne mortal en los mundos evolutivos del tiempo y del espacio. Yo me quiero despedir con esto porque la verdad es que se me ha cerrado en la garganta poderme imaginar a Jesús, como dice ahí, una tarde de fines de verano entre los árboles y el silencio, imaginarlo como mortal, así con su cabello tal vez larguito, no sé si barbita, no sé si barbita. imaginarlo y además pensar que él es el soberano nuestro, soberano Michael de mi cabeza de dogma. Wow. O cada sea, día pues vamos contestemos allá ver una una imagen, un video, no sé, otro tipo de tecnología para que podamos visualizar esta escena. Y entonces creo que en ese momento podremos entender bien bien y a profundidad y a fondo lo que era en ese día. Gracias, amigos. Gracias. Excelente, sí, un gran una gran escena. Muchísimas gracias Flo por recordarnos porque porque sí. Eh la verdad es que esta esta gran historia, esta gran epopeya, pareciera que tuvo un final. Triste. Pero recuerden que después hubo más historia, amigos. Luego vamos a hablar en alguna MDU del futuro sobre la resurrección de Jesús. Porque ahí ocurrieron más cosas. Estamos hablando sobre la rebelión y cómo terminó, y esa escena la verdad es que es es épica. Es épica. Si existe una película de todo esto, la verdad me encantaría verla. Bora, adelante, adelante con las conclusiones y la despedida. Sí, eh mis conclusiones o al menos con lo que llego con más claridad adentro mío es el el inpoder del libre albedrío que tiene cada ser en el lugar que esté en el universo. en el grado de evolución que tenga. Eh es la misericordia divina que hay mostrar respeto ante todos los seres de la creación. Eso es a menos de más cómo debe, ¿no? Este, el libre albedrío y como él como saca lo peor que tiene la libertad es que es libre. hay que aceptar las consecuencias de los actos. Por eso hablábamos en estos tres eh de que bueno, real y la rendimiento real de todo el tiempo que tiene el universo para que SARS se refiera mientras que vea que realmente utilizó mal su libre albedrío por distintas razones jugar porque no tenemos digamos la capacidad de comprensión que tiene el universo con respecto a los seres, ¿no? Que acá vemos eh el externísimo amor en un estado puro absolutamente humana no puede no pueden entender, ¿no? Entonces, bueno, resalto el poder tiene la libertad y la opción y de la energía en la sincerencia, la elocuencia, el el camino espiritual como camino personal y universal de la misericordia divina. Excelente, excelentes conclusiones, exactamente, esa es una gran historia de amor, amigos. Esta es una gran historia de amor y al, y al final el, el amor triunfará, ¿verdad, Miriam? Al final el amor triunfará. Suena muy cursi, pero es así. Sí, Miriam, ya para despedirnos, la conclusión final, porque todavía seguimos los caballeros. No, yo digo, yo digo solamente para concluir. A mí me emociona muchísimo, de verdad, de verdad me emociona muchísimo. Es una prueba fide digna, además una experiencia real. No estamos hablando que se hizo pues en en la estratosfera, aquí en urante en la tierra, aquí, aquí, o sea, fue una experiencia real. Y eso es lo que hace que tenemos que que buscar siempre una equidad de las cosas, o sea, a mí me llena mucho de orgullo ser quien, quienes estamos aquí. Tenemos ese privilegio, mira, ese gran privilegio de verlo visto. Y como tú dices en una cómo te podría decir yo aquí en mi en mi país, o sea, en cine mascope a todo color es me tiene una experiencia privilegiada de lo que significa nuestro Micaerno, de verdad. Gracias. Excelente, así es, algún día lo veremos, yo, yo confío precisamente, y, y, e imagínense el honor que ha de ser, cuando estemos en la sala, a lo mejor con cientos o miles de seres de otros planetas, <risa> y cuando se enteren, ¡ah, tú eres de Urantia!, o sea, <risa> ¡tú eres de Urantia, canijo! O sea, y sí, le vamos a platicar, sí, yo soy de Urantia, yo estuve, yo, yo viví en ese mundo, donde ocurrió todo eso que ustedes están viendo, dos pues, mil años después, obviamente. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí Y sí, y seguimos luchando en ese entonces y antes de partir mi contribución fue esta. O sea, imagínate Cristian ese gran honor, ¿no? Imagínate ser parte de la de los ser un anti un anticuerpo de esta vacuna que fue la rebelión. Qué honor, ¿no? Exacto. Sí, e incluso uno podría tal vez nos nos elijan para ir a algún planeta y poder llevar esas historias y así poder ayudar a todas esas personas en esos planetas este primitivos. lo que sí, es ring unos unas estrellas como si fuera un anticuerpo. Este pues <risa> mi conclusión final. ¿sí? Adelante, da la conclusión final con Sí. Mi conclusión final consiste en que la mente cuando es inmadura puede hacer terribles cosas, puede causar un caos. Pero tenemos que aprender de Jesús que al él conocerse a sí mismo dejó, o sea, se liberó de todo lo, todo el instinto animal y cuando no se libera de todo el instinto animal es casi imposible cometer alguna locura. Por eso es que la única forma que uno puede este llegar a la plena confianza de uno mismo es confiar y entregarse al conocimiento de ese justo todo el de pensamiento, que es nuestro verdadero yo. Y creo que es la única forma de eliminar de nosotros todo ese instinto animal, toda esa bestia. Y es de esa manera que todas las personas pueden eliminar esa esa semilla rebelde que está en cada en cada uno de nosotros. Excelente excelentes palabras, Cristian. Oye, Cristian, invita invita por favor a aquellos que están escuchando el programa en vivo y lo que los van a escuchar en diferido. Eh, ¿dónde podemos leer o escuchar La batalla del Hermón? Entonces, da tu el nombre de tu blog y el nombre de tu canal de YouTube, por favor, porque es este... altamente recomendable. La ministoia que hice sobre la batalla del Montermont la pueden escuchar en el canal de YouTube Tayom el mensajero solitario o bien pueden ir al a mi blog que se llama confirmandoelibedorantia.blogspot.com. Gracias por hoy nos. Muy bien amigos, bueno, pues ya estamos terminando. Creo que Floyd salió, ¿verdad? Tenía un un un dolor de cabeza, esperemos que esté bien. Eh, eh queríamos también escuchar sus conclusiones finales. Amigos, ¿qué tal les pareció esta esta trilogía? La verdad es que abarcamos muchísimo muchísimo tiempo radiofónico, pero bien valía la pena. Bien valía la pena porque de este evento durante muchos años se va a seguir hablando. La rebelión al 100% no ha sido terminada. Estamos a lo mejor en el 99.90 y tantos por ciento. Ya casi se termina la rebelión. y es, y por eso son grandes move, momentos para estar aquí. Lo que comentaba Maiream, qué orgullo estar en este momento. Qué orgullo estar vivo en este momento, porque está en nosotros el futuro de nuestro planeta, que ha sido tan castigado, que fue traicionado, lo que también recibió al soberano del universo para dar punto final a tanto castigo y a tanto a tanto embrollo que se realiza. Es un gran orgullo estar aquí, es un gran orgullo estar platicando y y y transmitiendo esto que que simplemente son opiniones. Recuerden Mensajeros Durante, somos un grupo de estudiantes del libro Durante que tenemos una opinión y precisamente hoy la estamos dando. Muchísimas gracias a todos. Esto fue todo Mensajeros Durante, los esperamos en la próxima emisión a través de Radio Durante, la luz de la revelación. Esto fue Mensajeros, Mensajeros de, Urantia. de Urantia. Los invitamos a escucharnos en nuestra próxima emisión por Radio Urantia. La luz de la revelación.